Años. La física admite que la materia se compone de partículas elementales El electrón, por ejemplo, el fotón Y los quarks, que forman protones y neutrones Estas partículas son pequeños puntitos que no tienen masa El lunes me compré clarín Martes, miércoles, no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 Ahora bien, el bosón de Higgs también es un puntito, pero se comporta de manera especial. Al interactuar con otras partículas, genera masa, lo cual permite explicar la atracción entre los cuerpos, es decir, la gravedad, una de las leyes de la física más evidentes, pero menos comprobables de la física conocida. Y el lunes no fui a laburar martes, miércoles curso en Puan. el jueves ordeno el rancho y el viernes voy al Adranzancho, sigo del Arequirucho, no me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escadio. Resulta que en la frontera entre Suiza y Francia hay un laboratorio de 27 kilómetros de circunferencia donde está la máquina de Dios que parece haber encontrado el bosón de Higgs y demostrado la ley de gravedad. Y el sábado todo bien Me hice el mono y escuche el palermo De los simios y el domingo otra vez groso, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ponen las pilas y buscan a Jorge Julio López? Que sí sabemos que existe Bueno, buen sábado para todos, ¿eh? una pequeña clase de física para alguien que estaba muy preocupada por el bosón de Giggs esta semana me llamó, mandó un texto, me sí, una sí, perdida sí. yo la llamé porque ella no quiere estar. <risa> y me dijo, loco ¿qué sonora es el bosón de Giggs? Bueno, ahí te expliqué estás muy atenta muy atenta. muy atenta, muy atenta no estaba viendo Twitter no, no, para nada, no, eh No se vayan a pensar. <risa> te noto bien descansada. ¿Te acostaste temprano ayer, 4 de la mañana? Más o menos. ¿Eh? ¿Te noto así como con la el, el rostro los sabía? Sí, sí, te vino muy bien la escapada que te has el pasado. Sí, me vino muy bien, por suerte. Bueno. bueno se, se descansó, se comió Se descansó. Se, bien, se extrañó, extrañó, se extrañó a los compañeros. de Sí. También. ¿Escuchaste no, el no, programa? No, sabes no, no que no. Tanto me extrañaba. Tanto me extrañaba. <risa> bueno. Eh. Hay límites. Yo no entendí en, nada, en no entendí absolutamente nada ¿Por qué? ¿Qué te es que pasó? ¿No entendiste nada del bolsón de, de Higgs? Sí, lo único... Entendí buzón y dije Higgs, era una calle, el bolsón no, de Higgs No, Hicks. Que, no entendí bosón, nada. nada, absolutamente nada Yo entendí el bolsón, y no, ya estaba flasheando con otra aparición Sara mítica hipió. en el Sara bolsón hipió. sí Claro, bueno, esa, esta es Dani, la voz que les habla ya, presentó todo el staff Pero les voy a decir una cosa del bolsón de Higgs, que es una cosa muy loca Porque en realidad se descubrió ahora, pero un tipo la predijo hace un... 20 años dijo, miren chicos, ahí, ahí donde ustedes dicen que no hay nada, tiene que haber algo porque, claro, estamos hablando sale otro, otro mundo ¿no? o sea, las leyes de la física cambian dentro del mundo subatómico y bueno, nada, es como que las, las cosas, las, las partículas no tienen masa, hasta que llega el bosón de Higgs es como que nosotros no seamos nada o, por ejemplo, seamos nosotros los de siempre, pero cuando entra Nico León, nos trafamos todos en marinos una cosa así, sería eso sería el bosón de Higgs. Ahí queda más claro. <risa> bueno, vamos a Cualquier, o sea, Si algún oyente tiene una explicación más breve y puede ponerla en 240 caracteres, lo invitamos a que lo haga en el Twitter, en la arroba Palermo de los Simios, arroba Palermo Simios. O al Facebook, arroba de los Simios, o nos manda un mail a el Palermo de los Simios, arroba Gmail. O sea, le manda un mensajito a Ullo, que seguramente muchos... Que se olvidó el celular. <risa> ver, <si> el celular <risa> le le un mensajito. Bueno, estamos después del acá. programa. Hoy es un sábado más y ya vamos a las picaditas noticias. Con nuestra, nuestras chicas noticias. Noticias <risa> en el programa de los siglos. a anda, anda. Teníamos que hablar. Desde Hola. la reacción. Dani. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, pa ¿Qué fue lo que pasó eh, lo, lo último esta semana con el juicio...? Bueno, ah, fue uno de los primeros por los bebés. Se resolvió por primera vez eh, la condena de a más de ocho ex represores uh -huh. respecto de el secuestro de bebés uh -huh. y la usurpación se de identidad dije de ser represor, Dios. Dije ex, ¿no? Sí no, de, no se, deja. se deja de No, justamente represor, no. A, algo que pasó en este juicio uh -huh. es que se, se vuelve a mencionar que el robo de bebés, el crimen del robo de bebés no prescribe. Uh -huh. es un sí, así de como lesomanía. la es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto ex represor. Este, Sí. Que lo cometieron los expresidentes de la nación, como dice el diario Expresidente se puede ser Expresidente <risa> sí. sí se puede ser, es mucho más fácil sí. ¿No? bueno, Así que es probable que Videla muera en una cárcel común Es probable que Videla muera en una cárcel es común algo, algo es algo. Que, está, está bastante bien, habría mm. que preguntarse qué pasará con todos los demás Con todos los, los jueces y miembros de, del, del gobierno, digamos, civil y de los poderes y, judiciales, por ejemplo, claro. que estaban en connivencia con este tipo de, de actividades. De hecho, eh, página 12 publicó una nota que está bastante buena. Va, uh -huh. en realidad no, pero por la información que cuenta de los jueces no, que no podrían haberlo, nada, no nada, nada, ni, ni perdón ni olvida, claro. eh, que cuenta varias de las de las historias de los jueces que estaban perfectamente al tanto y que de hecho han roto documentación y, y, y sostenían que no iban a devolver esos bebés a nadie porque eran hijos de montoneros, Ajá. inmigrantes, uh -huh. y que, que habían, digamos, atentado en contra de la constitución argentina y que bajo ninguna circunstancia iban a volver. Divino, hermoso. Loco, en eh... eh, eh. nazi es el sí. ángulo, porque, digamos, hay una cuestión, no puede, obviamente no La lógica de la del de la represión y la desaparición sistemática de personas consistía en, bueno, de alguna manera eliminar a gente que atentaba contra cierto estado de las cosas claro. pero la, el robo de bebés eh, entraña la perversa doble digamos, vuelta de tuerca de que, los como son hijos de una generación, de alguna manera que hay que aniquilar la mejor manera de asegurarse de que esto no va a pasar es borrando la identidad y e entregándolos a familias patricias, buenas pa familias de la sociedad militar para ser reeducados. Una cosa bastante claro, ciencia sí, ficción. Y justamente algo que tiene ese que tiene ese tipo de delito a diferencia de otros es que justamente se comete todos los días cada día que hay un, un pibe que tiene una identidad ficcionada eh, ficticia Uh -huh. Ese crimen es un día más se de Lo mismo con el día con cuando están justamente los, los, las personas desaparecidas. Digamos, todos los días se reedita el crimen. Muy bien expresado. En el caso de los bebés apropiados también es como un botín de guerra. Por ejemplo, Está ahora esta semana eh, detuvieron a una apropiadora que estuvo 24 años prófuga y se fue del país. Este, dejando a sus otros hijos pero para poder llevarse al niño apropiado a Europa. Ah, más mala, esa es la, la peor que... de todas. Ah, ¿Qué? Eso, ¿Pero esa es una... Watcha. Bueno, y el marido Watcha. sigue prófugo. Ella dice que murió, pero no se sabe. Seguro lo mató ella. Bueno, y hablando de, el de este tipo de avances en la justicia, ¿cuánto tiempo tardará si el si se tardó 50 años en condenar 50 años? Si se conden, si sí, se tardó esta cantidad de años en condenar a Videla por la sustracción y el robo de bebés. Eh, ¿cuánto se tardará en condenar a Pedraza y los asesinos de Mariano Ferreira? Supongo que esperarán a que sea de para, para que el, para que, claro, a que Pedraza nos dé un poquito de pena. Claro. Bueno, mm. Por suerte igual hubo un avance que fue que terminaron procesando a uno de los peritos de la causa que había sido acusado de, de modificar, digamos, la forma que tenía una, una de las balas que habían encontrado, que era una prueba, una de las pruebas más importantes. El tipo se que la estuvo golpeando, así, le pareció que estaba bien hacer demostrar cosas con esa misma bala, quería mostrar, no sé, la trayectoria del proyectil, y le entró a revolver contra cosas, le modificó la forma. Mirá. Así que parece que eso es terrible, que no habría que hacerlo y que un perito debería saberlo, ¿verdad? Es que a lo mejor es una bueno. vocación artística, el tipo de... Y le... Claro, y dijo, y sigue, vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a intervenir esta bala, Arten. intervengamos la Arten. prueba judicial. Bueno, la cosa es que lo terminan procesando, él era un Dicho, poquito de pum. parte de uno de los que habían disparado. Eh, al mismo tiempo, esa vendría a ser una buena, ¿no? Decimos, bueno, avanzamos en algo. Mm. Pero, por otro por otro lado, está, eh, suspenden y amenazan con despido a un trabajador de, del Roca, que es la misma línea de elaboraba sí. en, la en la que estaba... Eh, luchando en contra de la tercerización Mariano lo suspenden por 29 días y le dicen vos fuiste parte de unos desmanes que ocurrieron en una de las oficinas administrativas eh, un día que se había suspendido el servicio uno de los tantos días que se suspende el servicio en el Roca uh -huh. eh, y por eso te vamos a, a suspender por 29 días y es probable que te echemos la misma unión, fue, esto fue Ugofe ¿no? claro, Ugofe claro. que es esta empresa rara una triple estatal, gerencia la triple gerencia entre el Estado Nacional Eh, Metrovías y todavía el amigo siriliano de TVA porque todavía de, de esto ahí no lo, no lo sacamos no estamos empezando las gestiones para dale, ver cómo dale. hacemos para pero por ahora goza de de la explotación de la tercera parte de esa mm -hmm. línea bueno la misma Unión Ferroviaria a todo esto nunca aclaré una cosa. El señor hospital es uno de los testigos fundamentales del caso de Mariano Ferrell, ah, del asesinato de Mariano Ferrer. Hospital, sí. Y con H, porque yo conozco uno sin H que por lo menos es menos complicada. Claro. Eh, es uno de los testigos y es uno de un dirigente de la lista gris opositora eh, a la Unión Ferroviaria ahí en, en, en el ROCA. Lo interesante es que la misma Unión Ferroviaria tuvo que salir a decir, bueno, no podemos señores UGOFE no pueden suspender un trabajador por claro. haber sido, pongámosle, que fue parte de los desmanes de bastante los usuarios. porque la Unión Ferrovia también fue parte de UGOFE. ¿no? Complicado. No, en realidad no. Pero Pedraza está en UGOFE, ¿o no? En claro, porque se supone no que se reconoce era. se reconoce la interlocución, digamos, y la participación de los trabajadores, pero ah. no son parte. Ah, okay, ok, ok. Si fueran parte estaríamos bastante cerca de estatización bajo control obrero, cosa que nunca fue. La idea es que tengan voz Eh, en la en la gerencia, pero no pero en efecto no son parte de los, del gobierno tripartito, digamos. Bueno, hablando de hospital, vamos a pasar a hablar de lo que pasó esta semana en el hospital francés. ¡Hua! Eh, sí no, no, muy, estamos, muy atinadas, ¿no? Hay, Pero... hay un nivel de conexión acá y delegación que sorprende incluso a los mismos científicos que están en el acelerador de ladrones bajo tierra ¿eh? Bueno, hubo, hubo despidos, eh, se cerraron servicios del hospital y hablamos con David Garuti, delegado de ATE del hospital, sí. eh, que nos decía esto sobre lo que pasó Bueno, el Hospital Francés hoy por hoy es el único hospital propio que tiene el PAMI en Capital y Provincia de Buenos Aires. A partir del primero de julio, la intervención que conduce Luciano Di César decidió cerrar tres servicios muy importantes que son oftalmología, medicina del deporte y psicopatología, despidiendo a 27 profesionales contratados que en algunos casos hace más de 27 años que estaban trabajando en nuestro hospital, cuando fue privado y después cuando pasó al PAMI. Desde que asumió la intervención hace más de tres años y medio nunca reabrió el tomógrafo nunca reabrió el resonador ni medicina nuclear ni diálisis ni hemodinamia ni radioterapia ni la clínica que está en el cic que tiene 60 camas 20 consultorios dos quirófagos y una terapia todo cerrado ni ni el hogar de ancianos que está en este Parque Chacabuco con capacidad para 130 internados todavía continúa cerrado bueno eh, obviamente que en beneficio de otros intereses que no, no son los Bueno, esto decía David Garuti y con respecto a los despedidos sí. eh, habían firmado hace menos de dos meses un contrato por tres, ta, tres años que les rescindieron un contrato como monotributistas, no vaya a ser cosa ¿viste? que los tengan efectivos. No ah, claro, eran claro. prestadores de servicios, no eran empleados. un plomero, como un plomero. Claro, sí. trabajador, autónomo. Bueno, ¿y qué, qué le responden los directivos? ¿Qué argumentan en relación a los despidos? A ver que la cápita que ellos tienen de pago está bajando porque los pacientes están viniendo a atenderse masivamente en nuestro hospital. Y el interventor, en vez de valorar eh, eh, la calidad de atención, eh, en, en vez de escuchar lo que, lo que quieren nuestro paciente, que es atenderse en nuestros servicios propios, eh, que los cuales son elegidos, porque no olvidemos que en, el, en las contrataciones privadas, muchas veces, La del papi es el último lavón del tarro. Entonces, bueno, el intervenidor, en vez de priorizar la atención propia, lo que decidió hacer fue cerrar estos servicios y privatizarlos como el, la vieja política de los 90, que, que pensábamos que no íbamos a volver nunca más a esa situación. Bueno, este, decía esto también de que la, la gente elige, afiliada al PAMI, elige ir al hospital francés, uh -huh. eh, sobre todo la gente que cobra la mínima, digamos, los que tienen menos recursos por la buena calidad de atención de, del hospital. Y mmm, lo que nos contaba David pues, también era, bueno, ¿cuáles son los principales reclamos más allá de los despedidos que están uh -huh. hoy pidiendo? Uno de nuestros reclamos es de que los 400 trabajadores que hoy están trabajando en el hospital en distintas áreas, en forma precarizada o tercerizada, pasen al convenio eh, único. Para ellos están los convenios colectivos de trabajo. A esto se suma de que el interventor también se niega a reconocer la antigüedad de los trabajadores del hospital. Son, en promedio son 22, 23 años y a trabajar en las mismas condiciones que están los otros 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que tiene turno de noche franquero y seis horas del sector asistencial. Nosotros queremos que estos negocios se acaben y queremos que el hospital, es más, que no haya un hospital solo de pabi, sino que haya varios hospitales, sabemos que hay hospitales Eh, que están pasando por una situación difícil de vaciamiento como el Centro Gallego o como el policlínico Bancario, inclusive quisiéramos que se incorporen más hospitales propios y que sea una atención masiva de calidad y que se respete en definitiva la ley. La ley de expropiación de nuestro hospital, la 26.272, establece que nuestro hospital va a ser un hospital modelo para la tercera. Esperemos que el interventor revea esta situación y se llegue a una solución. Bueno, eh, recordemos que esto que decía de la antigüedad, que no se la reconocen, viene de que ellos eran, en el año 2007, cuando pasa el Hospital Francés a ser parte del PAMI, eh, lo que denuncian los trabajadores es que ellos los obligaron a renunciar claro. para volver a contratarlos como parte del PAMI. Clásica movida claro. esa, ¿eh? Que venía de todo un conflicto claro, anterior, desde 2002, sí, claro. en el 2006. Eran, eran empleados del Hospital Francés. Sí. Claro. Cierra el Hospital Francés y reabre... La como prestador es lo, de lo servicio muestra, de PAMI claro, sí. en el medio con todo un Una conflicto mucha... de corrupción en el eh, de, de parte de un funcionario Salvatierra que estaba como interventor sí. en el 2006 en el 2007 pasa a ser parte del PAMI y bueno ahora están sí, con este conflicto sí. un el hospital César Milstein que iba a ser un, en el decreto que lo creó iba a ser un hospital modelo claro eso es lo que estaba ah, diciendo recién David que la data que tira no, no y que no es lo que es actualmente eh, para cerrar el tema pues lo... decir que debería ir ahí? sí, no, no no, no si usted se siente bien no, no, no hay problema usted es adulto mayor Ven, nosotros la gana Vamos a cambiar Vamos a cambiar No se me preocupen. Para cerrar el tema ahora continuar esta semana Con asambleas por turnos Y el martes Van a hacer una conferencia De prensa Para decir Cómo continúan Con, con ah, la media Pumba Team Pasamos de tema Bueno ¿Se acuerdan que Había sí, habido Algún tipo de lío Con la, la minería Los glaciares sí. La barrigol Me acuerdo uh, que sí, había habido, Sanctuán, Había habido algo Hace unos millones de años mar... una era glacial Una era sí, ¿A eso sí, te, que te que refieres? La, la, el bichito ese El mamut y La mamutita. Claro. El perezoso, bueno, sí, eh, bueno, todo eso se supone que todos los países del mundo lo protegen. Sí. Argentina tiene una ley de sí. glaciares que sí. este, procura hacer un inventario de todos los glaciares que existen sí. en el país, etcétera, etcétera. Sí. etcétera. Sí. Bueno, Yo, esa ley no está en no. ¿No? Ah, perdón. Eh, Nos escupimos eh, entre todos. es la manera de relacionarnos de otra manera. Qué agradable. qué Muy para. agradable para que venga después y use tu micrófono. Sí, claro, Yo no me, distraer, me prendería no, fuego no, a lo bonzo. No quiero distraer. Va, va. Sí, perdón, no me distraigas Si te prendes fuego, se derrita los glaciares. Si se derriten los glaciares, se <risa> inunda todo. Si se, <risa> todo, se bueno, todo, va todo mal. eh... Esta ley de glaciares no estaba, no entró en casi en, en ningún momento en plena vigencia en Argentina. porque, ¿Por qué? Porque empresas como la Barrick Gold y provincias como la de San Juan sí. le habían interpuesto una medida cautelar que hacía que varios de sus artículos no estuvieran en funcionamiento. Prácticamente eh, lo más importante de la, de la ley de glaciares, que es, por ejemplo, este inventario, porque uno necesita saber qué glaciares existen. Sí. La cercanía de estas empresas, presuntamente contaminantes claro. respecto de esos glaciares para ver si se permiten o no se permiten. Pero claro, yo primero claro. tengo que saber si el glaciar existe, si está, y si está ah. donde yo digo que está. Después voy claro. a evaluar y voy a hacer un estudio a ver si esa esa minería, esa forma de, de sustracción de minerales del suelo es contaminante o no es contaminante respecto de el glaciar, el en su tamaño, respecto del agua circundante, etcétera. Ah, es varias. más difícil que la partícula de Dios, lo que nos pues, explica. Claro, ¿no? no, claro, pero <risa> <porque> <risa> lo interesante, no allá, pero implica mucho trabajo. Pero eso. lo interesante es que las empresas que explotan ahí en Veladero y en Pascualama, que fueron lugares que tuvieron bastante quilombo el sí, año pasado, sí es, esos lugares existen, está comprobado, <risa> <Sí>, existen, existen, <risa> los lugares existen. Ah, sí, porque hay gente que vive ahí y todo Eh, bueno, eso eso, eso ¿eh? que haya gente que vive ahí no es tampoco garantía de que el lugar exista. No, son, ¿no? son que yo... dos emprendimientos de extracción de oro. Claro, ¿no? Bueno, son dos emprendimientos de extracción, creo que de oro. Sí. Y antes de que se empezara, de que se hiciera este inventario, que se pudiera evaluar si la, la actividad era contaminante o no, mm. estas empresas en conjunto con algunas de las provincias que tienen mucho interés en la extracción de de minerales del suelo le interponen una media cautelar, cautelar o sea, sí. no n ni siquiera ni siquiera te pongas a mirar claro si lo no que se puede llevar adelante lo que sí, la ley, sí. preocupante bueno sí. al final la, la corte suprema dispuso que esos códigos, esos artículos que estaban Este, limitados, digamos, tenían que estar puestos en plenas funciones sí. y que no podía hacerse de otra manera que primero tienen que estar puestos en funciones para ver si eso es una actividad que contamina o no contamina, llamándole, hizo al, al, comentarios respecto de, bueno, que le llama la atención que antes de que de saber siquiera si un glaciar existe, uno ya salga a interponer una Claro, claro, Y di, di, diciendo lo que yo hago no contamina, pero espérate, si yo claro. no te hablé a vos sí, yo me baja, Estoy midiendo. Estamos todo tranquilos. Así es. ¿Qué, qué, qué, qué, qué. Sí, leí glaciar no sé si eh estaba terminando Don Alegría. Bueno. No, leí la ley que que de toda la querido señora querido. presidenta. Claro, claro. Y por la cual aparentemente Eh, sufrió el conflicto con el compañero Filmus. Uh -huh. él, él no quiso... compañero tuyo de ¿Eh? trabajo, eh? No, no, compañero. La compañera claro... las compañeras presidenta, <risa> los compañeros de la fuerza que están fuera, está dos compañeros... Eh. de ese, parece, parece que... a la con Sergio Dennis. Hace poco lo vi, hace poco lo vi en el diario, no me acuerdo por qué. Pero siempre me llamó la atención que se parece mucho a Marisota, ¿viste? Se parece por la barba. Jocito Tristo, sí, si me conocés me votás, pero no me conocés. De bueno, favor, no la... me conocés, tu problema claro es que, no no que no me conocés, pero uh -huh. sí. Si tendría que haber una ley de candidatos desconocidos, ¿no? Para conocerlo y saber si lo podés votar, a veces existe. Pero vos ves la foto de film, vos veías la foto de film y decías, yo no sé quién es esta persona para votarlo. <risa> claro. Por eso ganó Macri, no porque es por mérito propio. No, claro, seguramente haya sido por eso. Pero bueno, lo estamos haciendo. Bueno, a él lo retaron por no votar, eh, a favor del, este, por votar a favor de la ley gracias ¿Y ah. tú se sentiste Ah, Afirmo, ¿será bueno al final? Claro, Estoy no, reconfusada. No, pero además tenía, tenía un proyecto que estaban en disputa sí. entre el proyecto de él y el de... Ahora no me acuerdo. El de Lozano, ¿puede ser? Puede ser. Me parece. Puede ser porque también estaba no, lo lo Bonazo. No, Lozano, lo, lo enfermo. ¿Qué? Ah, no no, no, no, no, no, no. El de no. Bonazo, el de Bonazo, el de Bonazo. Bonazo, malazo <risa> ¿Qué sé yo? Gente, Bueno, gente, pero es no Otra cosa En la misma línea De la mega minería Y toda esta cosa De las, claro. las empresas transnacionales Que viven De explotar El suelo argentino sí. Que me da igual Si son transnacionales o no Tenés que hacer sí. Una vale. actividad contaminante Buzzi le dio lo que Dijo En nuestro suelo Chubut Es ustedes. Butzi, No, ustedes no, no, Buzzi Buzzi Buzzi Eh, lindo apellido aparte, ¿no? Sí. Yo digo Bussi uh, sí, y ya me impresionó bueno, Por eso me ponen hacer... decir Bussi. Voy a dejar de hablar de esto porque... Manu bueno, todas las noticias copadas estamos escuchando, ¿eh? eh porque, porque todavía Mata, no, no escuchaste las que vienen. <risa> Mira, te, te voy a leer el título de las que vienen. Represión, hostigamiento y vulneración de... de constante de los derechos de los pueblos originarios son parte de lo que pasó esta semana. Sí, te voy a decir así como tres en una. ¿Qué pasó? Eh, bueno, primero la base de rearte de la comunidad indio Colalao en Tucumán, en la localidad de Trancas, el miércoles eh, desalojaron así reprimiendo a un montón de pobladores que forman parte de la nación de Aguita. Sí. 200 policías nada más que para sacar a 40 pobladores eh, desarmados, sacado. para que te des una idea, Ay, no, que estaban ejecutando una medida de restitución provisoria. O sea, por las dudas los echamos. Eh, ¿Esto para qué? Para devolverle la tierra a un terrateniente que se llama Friti Moreno More, eh, Moreno Núñez Vela. O sea, no le faltan tierras, tampoco apellidos, por ejemplo. Claro, claro, eh, y bueno, que hasta hablando también, digo... De, de todos los pasos a seguir Como era con el tema de la ley de glaciares claro. Con el tema de las tierras También tienen que hacer después de la ley 26.160 la pelota. Tienen que verificar, eh, digamos, hacer un relevamiento de todas las tierras indígenas Ajá. que hay en la nación. Mirá qué interesante. Ahora, ¿qué pasa? Después de la aplicación de esa ley en el 2010, empiezan a haber todos este tipo de hostigamientos hacia los pobladores de parte de los terratenientes Ajá. que quieren que antes que se releven esas tierras, sean desalojados. Sí, Como parte de eso, la, la población de Indio Colalao desde ese entonces viene, por ejemplo, ¿Por qué se rinde Ay, cola al no, lado? Cada vez, cada vez. Porque dice cola, Dani. ¿tendés? No Ay, puedo ya, seguir. No. Cola al lado. Todos tienen 13 años en un rincón pero de la ¿no? Pero Dani lo dice como si fuera... la agarra colombiana. La, la, cola al lado. Cola al <risa> lado. Porque no ríamos. Eso, pero eso, es tema serio. Todo favor, eso en es la ¿eh? mente podría tener ustedes. Yo lo estoy escuchando seriamente no, no. Está tirando una data muy importante. Ustedes en no la sé. cuestión de cola al no. lado. Bueno, a los pobladores de Trancas del 2010 le vienen cerrando el único camino de asfalto trancas. de Trancas. Porque esta es la. No, la comunidad no, no, de nada no, se me ríen la comunidad de Colalado está en la localidad de Tranca en Tucumán Lista. bueno les bloquean las aguas eh, para que, que tienen las únicas que tienen para el consumo les cierran los caminos les cierran las escuelas más cercanas tienen que por ejemplo ir a Salta para poder estudiar Esto pasó el miércoles en Tucumán. Sí. Ahora, el día anterior en Chaco, en la localidad de Miraflores, quieren que se la diga también Miraflores. Las comunidades Huichi y Com Hicieron una campi al costado de la ruta para reclamar viviendas. Y lo mismo, acá les metieron un tractor directamente para sacarlos del costado de la ruta. La topadora. ¿Qué mala onda, men? Es un campi, sos gente, loco, Ya saco. A ver, yo como persona, creo que por ahí la topadora estaba como era too much. Claro. ¿Dije una topadora? No, yo dije. Era un tractor. Bueno, listo. Bueno, y la, la última, pero que en realidad pasó la semana pasada, fue en Formosa eh, donde atacaron al hijo de Tía, que es Díaz, que Otra es, vez, es el. Porque ah, estamos no, con lo, el lo nieto, pasa es que Félix tiene hijo, demasiados con... hijos y demasiados, demasiados nietos, Demasiado. eh, pero bueno, casualmente siempre atacan a su familia. En este caso, con armas blancas, terminó hospitalizado uno decir de sus que hijos. Tiene más hijos que Lugo? Entonces, ¿Sabes que No te lo podría decir. ¿Luego cuánto tiene? Anda, por 18, 15. por ahí. No, más de 15, me parece. ¿eh? 17, por lo menos. Espera, eh, vamos. Eh, vamos. Ah, bueno, vamos a cerrar sí. una, una de las, por ejemplo, cinco ataques que recibieron en un año y medio la misma comunidad com de Formosa. Qué bajón, Bueno, nos no. quedaron cosas, pero qué, qué sé yo, las dejamos para después. La verdad que sí, lo que yo no quiero es que se depriman más nuestros queridos oyentes, no, chicos. Si en vez de picar, se puede llamar para arrancar el sábado al ¿Sí? palo. Claro. Se la, se la sección. Pum para ¿No? arriba. Pum para arriba. Se Ay, Pum para no, arriba. Está no, igual. Sí, no, es que... es mal, bueno. Pero vos porque no escuchaste, por ejemplo, que hace un año que este, no encuentran a esta piba María Cash, que mataron bueno, pero... a Kiki Lescano y a Ezequiel Blanco hace tres años. Y que sucesión vale, siguen en la calle. Okay. No, bueno, un par de cosas. Bueno, Buen día, mono. Bueno, buenos días a todos. ¿eh? El son de Higgs también lo encontraron esta semana. <ríe> y Dios no existe. <ríe> De. Sí. <laughs>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 con Diatribe y Logos Políticos. Política en y comentarios político. Los jueves a las 10 de la noche. Los jueves a las 10 de la noche. Politicon, Diatribe y Logos Políticos. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.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 ...han quedado reducidos a solo uno... ...estás escuchando... ...el Palermo de los Simios... ...bueno volvemos... ...seguimos aquí en el Palermo de los Simios... Eh, ...recuerdo las vías de comunicación... Eh, ...arroba Palermo Simios en Twitter... ...o Palermo de los Simios en Facebook... ...o al Palermo de los Simios arroba Gmail... Punto com. Bueno, tenemos una, invitados especiales hoy aquí en El Piso. Eh, un fenómeno que Palermo está viendo cada día más es la afluencia de Gringo's que vienen a vivir la experiencia palermitana a full, ¿no? Eh, comerse un chori. Eh, caminar por corrientes. Que eh, en la cartera. Eh, comerse un algo, ¿no? <risa> comerse un. Hay mucho turismo y, entre otras cosas, después, cuando ya después de que comieron, fumaron, chuparon, hicieron todo lo que hicieron, se bailan unos tangos, ¿no? Es decir, el tango, la danza quizás, el folclórica de Palermo, ¿no? ¿Es cierto eso? ¿Estamos de acuerdo? Nico, contanos un poco qué nos trajiste hoy al piso para Trajimos hablar de... a, a dos exponentes de, del tango porteño, como Eli y cabo por más que Eli no sea de, de Buenos Aires, pero... Eli, es, nos, una, nos, es el nos, gran Palermo no sos de Palermo de dónde sos de Rosario de Rosario mm. bueno de Palermo al Palermo al no sé si <ríe> <ríe> <como> quedó, <ríe> quedó justamente el, el sábado pasado sábado hablamos de Palermo al bueno y para que nos cuenten un poco de la, de la movida del tango que, que recién estábamos hablando con Tavo fuera y con él y antes en el bloque anterior eh, cuando estamos afuera en realidad que Macri dijo que el tango era la soja de Buenos Aires Ah, Siempre están que... apostando tanto a la cultura y... y qué, lindo, qué lindo, qué, qué lindo. Dijo eso, sí, tan, eh, porque es un, un poeta, es un poeta. Es un poeta. O sea, entonces queremos, está claro que el tango, mucho laburo en negro, mucho, mucho <risa> agroquímico, ¿no? No sé, no sé si va por ahí, pero como que de ahí, como que se podía sacar mucha platita del tango, digamos. Pero más allá de eso, el tango es una música popular porteña, digamos, y hay gente que lo siente, lo baila, lo enseña, digamos, y eso es un poco lo que hacen él y, y bueno, que se presenten ellos y nos cuenten un poco qué es lo que hacen, y después empezamos a, a charlar un poco sobre el tema. Eso, cuéntenos un poquito. Bueno, hola, ante todo, un saludo a mi mamá, <risa> ¿eh? Eh, a la suela también, bueno, wow. en fin. ¡Oh, uh, no lo, lo dijo! Sí, es muy... No, no, está todo muy bien. Lo, lo mío, <risa> en eso también creo que es Este eh, La verdad, el, sí, cuando fue lo, lo de Macri, en su momento causó, lógicamente, mucho rechazo... Eh, en, en la comunidad milonguera porque eh, él lo, lo presentó como bueno, justamente como lo de, define la expresión, es la soja porteña okay. cuando en realidad eh, bueno, por lo menos generaciones atrás eh, fue parte de nuestra cultura o cultura popular uno aprendía a bailar con, con su familia o amigos este no, digamos, no, no tenías que ir a a los eventos exclusivos que propone Macri en los okay. festivales eh, si uno se pone a ver eh, cómo cómo se desarrollaron los, los campeonatos mundiales de tango y esa, ese mega evento son todos en zona norte en la rural ¿no? mm. digamos si habrá soja ahí si habrá soja en jarros claro. en, en, eh, en Costa Salguero digamos claro. bien eh, poco raval sí sí sí sí entonces bueno desde ese punto de vista bueno nosotros Eh, si bien vivimos de esto no queremos seguir los pasos de John Lemur que es eh, este, sí. un artista que vive las regalías sabemos sí, que está muy Luis, bien parado sí, sí, de hecho, en realidad de hecho, este, esta entrevista está medio off the record porque no podemos tener otros artistas que no sean John Lemur al sí, sí, sí. estudio no sí. estamos dando que Tito Mortensen no esté escuchando este programa, que es el manager que es tremendo, ya nos uh -huh. puso un par de medidas cautelares Sí, un par de amparos. El, el Emur es un rentista, en definitiva. <risa> el Emur es un, es un tipo que vio, la vio, vio el negocio. La, vio? Fue. la vio y la hizo. Pero fue. sí, es cierto eso lo que decís Tavo, que en un momento el tango era como el, el tango y las milongas eran lugares de socialización donde más allá de, o sea, donde no solamente se bailaba, sino que se iba en, en un lugar de encuentro social, de, de acervo cultural. Y un poco esta movida macrista lo que vino a hacer fue como desnaturalizar el tango y en una cosa snob. Y Al revés, de ¿no? Naturalizarlo, hacerlo bueno, es Forexport, claro, un cuadrito bueno, sí. lindo. Convertirlo en eso, en un producto y, y borrarle un poco su identidad barrial. Sí, yo creo que también un poco como que se subió a, a, movida. Digamos, a esa movida porque vio que... Era rentable, porque ya los turistas venían por el tango, porque ya se había generado una movida tanguera muy importante, bueno, vio la beta y aprovechó también sí. el festival, el mundial, el, el mundial, claro, ¿no? No, Pero más allá, más allá de esa movida de mundiales y demás, hay una movida, digamos, del tango en la sí, ciudad. Porque de... en realidad el, digamos, no es que Macri Macri se sube sobre algo que ya existía, claro. Digamos, porque el, el contexto real es que, digamos, Argentina se vuelve un país muy barato. Y también se descubre, eh, muy fu digamos, no es que no era algo nuevo, pero se, eh, empieza a surgir una movida nueva de gente joven eh, eh, en la que, es sí, bueno, fue muy atractivo eh, para otros países, para gente que venía a, a conocer el tango y de repente se encontraban con orquestas nuevas, el tango electrónico fue muy fuerte en su momento. Sí. este Qué poco bien. duró, ¿no? Sí, pero es lógico. No, pero es pero lógico. pegó mucho en Europa, parece. Acá no tanto. Que, claro. sigue, que sigue teniendo su... Digamos, en Europa sigue... En las milongas sigue teniendo sus tandas de tango electrónico y mm. por ahí, viste, uno está... Bueno, a ver cuando pasa, porque medio que te, te aburre un poco, pero, digamos, no por eso no deja de reconocer que eso fue parte de un contexto que, que en realidad le dio mucha fuerza al, al tango. Sí, que sí. sumó mucha gente joven también que se acercó por eso y después... Ah como uh -huh. que empezó a, a conocer otras cosas y, y a valorar otras cosas pero bueno, el primer acercamiento fue a través del tango electrónico o sea que le debemos un poquito sí, también estuvo la, bueno, la movida de Fernández Fierro que también en una época se empezaron a multiplicar uh -huh. las, las orquestas típicas de ¿no? uno veía banderistas con sí rastras, a mí me da la ¿no? sensación que al, al final de los 90, 2000 ustedes eran muy chicos. Sí. Se pone, se pone los tangos. El no, el que no, lolo, no, no, que hubo un. me eh, eso, eso no es tango, dicen. no, no. Claro. no es tango. Tango era. Eh, troilo. Claro. Pero, sí. sin embargo, en nosotros que hemos tenido la posibilidad de compartir momentos con la escuela eh, popular de Avellaneda, sí. es cuna de, de, los, de los músicos jóvenes de ahora. Uh -huh. este, eh, muchos de los Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en diferentes milongas con. tenemos la suerte de trabajar con orquestas. Mirá. Y la mayoría de los músicos salieron de la Escuela Popular de Avellaneda, escuela que hemos visto crecer y. Sí, y hemos visto también me abajo, sí. eh, sí. deliciamente. Pero, digamos, es interesante porque justo coincidió, digamos. Coincidió un contexto, coincidió que. Eh, porque la Fernández Fierro. Hay que lo que hay que reconocerle es que mantiene una esencia de orquesta típica, claro. digamos, eh, en la búsqueda de un sonido nuevo, de una de sí, una las composiciones nueva. propias también. Eso de ver a un rasta tocando el bandoneón o a un mm. flequillo stone con la remera de CDC claro. eh, o en su recién le comentaba Nico de verlos en en los recitales que organizaba Ibarra. Eh, los festivales de tango. Antes okay. el festival de tango estaba separado al, al mundial de tango. Okay. Y vos veías en el festival a la Fernando de Fierro con Remera de los Redondos, puteando por lo de Permañón. Uh -huh. este, eh, era, era, eh, ellos fueron un poco la, la piedra angular de la nueva generación de músicos. De hecho, uh -huh. bueno nosotros trabajamos con eh, con músicos que han sido parte de la orquesta y que uh -huh. han formado su propio proyecto muy interesante. Sí, la orquesta Rascazuelos, que bueno, ellos tienen una milonga, organizan una milonga en San Telmo, otro sí. barrio muy tanguero, por cierto. La Independencia, ¿no? Sí, la de Independencia. Independencia. de Perú, uh -huh. ¿sí? he ido a esa sí. milonga. Linda milonga. Nunca pude pasar de caminar. <risa> no, pues Hasta estoy caminar, estoy muy bien. A tuera, y no. los profesores de la milonga deben ser muy malos. ¿no? <risa> me cabecean. Soy yo, perdón. ¿eh? No, no, no. no, no, no, no, no, me cabecean miro para otro lado. Me hago cargo, me hago cargo. Eh, bueno, nada, y hay un montón de milongas con orquestas en vivo eh, que están buenísimas, que podés ir, bailar, escuchar música, Te eh, tomas un copetín. Te tomas un a copetín, y... ¿no? sí. sí, porque. Vas al barrio un saquecito, lo clásico, la muchacha grande sí, la obvio. Cosa... Milonga, milonga. Este, pero, pero también este pensar que la milonga es un. Y esto es interesante, la milonga es un. a diferencia de otros planes para salir a la noche vos sí. Si te vas a Palermo, por ejemplo sí. como mínimo tenés que gatillar no sé, 50, 100 mangos a la entrada sí. de lo que sea y un trago que sale fortuna sí. este, las milongas, por suerte siguen siendo, es barata, es barata. ¿Eh? vos por 20, 30 mangos vas a una milonga, tenés un show en vivo, una exhibición de baile o una orquesta en vivo en general una clase antes en general, si querés tomar clases, puedes tomar clases este, Eh, hay, muchos, eh, hay muchas milongas Hay muchos profesores Laburando, que eso está bueno este, Digamos, no es que eh, Vos tenés pocas opciones Y morís siempre en la misma milonga O con los mismos profesores Sino que está muy diver diversificado muchas eh, Y muchas ondas diferentes También sí. Y también lugares donde se mezcla mucho Digamos, generaciones y bueno hay gente de acá y extranjeros o sea, bueno, que... es interesante cuando uno es patadura como yo iba a la milonga a mirar Ver eh, viejitos de 60, 70, 80, bailando unos minones. De 20. Eso es lo que más le llama la atención. Esperanza no, eso, ¿no? Es no, mucha chica. Mi esperanza cuando yo tenga 60, 70, 80, también se sabe de Vas a ser igual de parada. Pero tenés que aprender ¿tú? ya. Ah, claro, claro, claro. Tenés claro. 40 sí, no, años no, no, para aprender. Cuento. Claro, tengo 40 años. Bueno, yo quiero ya entrar a la cuestión pedagógica, me parece que estoy con muchas preguntas y muchas dudas. La primera es: ¿cuánto tiempo hay que tomar clase como para.? tirarás un paso, más o menos tirarse un qué, un, que paso? un paso. Más o menos, ¿no? Eso estamos no, estadísticamente. Para cada persona es diferente. Uh -huh. Sabía que me iba a preguntar <risa> cuánto le costaría más o menos. Así, puesto te acá un paso y, y te digo, dale. te doy el pronóstico. Claro, vos mirá. En... No, no, no, no hay caso, no hay caso. Bueno, dale, dale, dale. Te... En general, sí. La gente cuando empieza a tomar clases y si tomas una clase por semana, por ahí tu proceso va a ser bastante más lento. Uh -huh. Lo que pasa con el tango es que la gente como que se entusiasma tanto que empieza con una clase por semana y después dos, y después empieza a ir a la milonga sí. y terminan adictos que van todas las noches a milonguear y se toman todas las clases. Entonces, adictos, a la o sea, se, <risa> clases adictos a la milonga. toman todas las clases, se toman todo. Eh. Y entonces, bueno, ahí obviamente el proceso se acelera. Claro. Pero bueno, lo que sí, el tango es una danza que es un poco más lenta en el sentido... El aprendizaje, que otro tipo de bailes como la salsa, el rock, que como uno está suelto, claro. qué sé yo, vos haces la tuya, yo hago la mía, y dentro de todo, bueno, no nos ponemos de acuerdo y bailamos. Pero el tango es como un un poco más comprometido, claro. ¿no? Al estar la pareja tan junta, es como que uno se equivoca en el paso y ya el otro, y lo pisa. Claro, y lo pisar, claro. Entonces lleva un poquito, poquito más de tiempo sentirse que uno está bailando. No, no unas polla, una polladita de sogan sin querer y claro. ya. Y bueno, hay no, no, sí. hay muchas polladitas de sogan. Sí, Se dice el apilado invertido. ¿El apilado, ¿Para? ¿Para? El apilado invertido? A ti, nombre técnico. Sí, sí, sí. Por, digamos, el apilado tradicional es pecho con pecho. Ah. El apilado invertido, bueno... Claro, o sea, abajo hace para la arriba. cuenta claro, claro. Nos, nos ha pasado con clases eh, particulares muy divertidas recuerdo una de una pareja que ella los dos músicos uh -huh. este los músicos y ella Pataura, sí sí sí y ella pero bueno los dos entendían de música este y ella bailaba un poquito mejor que él claro. ¿viste? entonces pobre el flaco usted le ponía huevo y hacía le lo que podía huevo. Entonces ella le decía, no, acá, no, acá. Como que le hacía señas de escuchar la música. Y viste, el flaco músico era... Que le Te voy a matar. No, ah, no, no la escucho. ¿no? Le ¿no? escucho ¿no? Le uh, y salta y dice, vos qué sos? ¿La policía de la música? Y uh, uh, Nosotros dijimos, bueno. Eh, los dejamos. Empezamos a cagar de risa un poco. Este, pero bueno. Pero por suerte llegaron a buen Y claro. se, se siguen queriendo. O sea, vos como docente de dirías que para aprender tango no hay que ir con la pareja porque se empieza es como cuando te enseña a manejar tu pareja tenés vos. que llevarlo tenés que, llevar, tenés que es mejor ir con. tenés como, que ponerle galleta. huevo sí, pero llevarlo. me da la impresión que es eh, una instancia inflamable sí, ¿no? sí, sí sí, porque pero eh. dale vos si sí, vos tenés que siempre llevar siempre me decís lo mismo sí, porque, ¿sí? porque porque <ríe> están en juego los platos ahí no lavaste los platos del mediodía, claro. o sea no me marcás bien el 8 y no lavaste los platos del mediodía. cuando estás sorprendiendo con una persona que no conoces, es todo como mucho más claro. polite, ¿no? Claro. Ay, no, disculpame, no, fue mi culpa, no, ah, no, yo debería haber hecho... No, si, disculpá, te apoyé Cuando estás estudio, con tu loco. pareja, dale, no. momia, pusiste claro. mal el tiempo. Claro, claro. claro. <ríe> claro. se, mezclan, se mezclan otras, claro, otras cosas. La confianza hace que... Claro, claro, cuando estás uh, me, me estás haciendo presión con el celular. Ah, no, disculpá. Lo pusiste en mi Bueno, bueno, está bien. Entonces, más o menos... El proceso es individual, pero es importante la, la continuidad. Claro. claro, la continuidad, pero en un... No sé. Yo creo que a En unos le... No, yo Anabole puede ir bien. Lo, en lo en dos o tres años... Me sacan, sí. Camina. ¿Dos el, tres camina, años? Eh, lo, lo pasa es que, pasa que vos eh, caminas no, con todo, todo el pelo tío. que tenés. Claro. Caminas todo, con, la claro. con las claro. manos. Tengo con ese, mano. esas garras gigantes tengo manos que tenés. Tengo manos en los pies es mono, claro. son Sí, me tengo cuatro manos tengo tengo que poner. Sí, aparte sí. pobre las chicas que te tengan que, que agarrar claro la, sí. Y sí. Que no sí y aparte que van a trasfilar un poquito y aparte como yo no suda tengo el siempre ahí claro ¿Implicado? bueno sí. eh, eh, el, de prom monos. el promedio de, de, de gente que va a, a, a aprender tango digamos es cierto o, digamos o uno tiene el mito como que son todos europeos que vienen pero también hay gente de acá digamos o sea más o menos como Sí, hay, anéis, mucha hay mucha gente sí. Sí, sí sí Sí, digamos Hay perfiles de, de milongas Digamos, una cosa que vos podés tener Por ejemplo, ir a aprender a bailar A una milonga sí. o sea, Antes de, de que empiece la milonga tenés la clase O podés ir a diferentes estudios O profes que a vos te gustan Que organizan clases Entonces vos tenés un abanico De, de opciones para aprender Donde, por ejemplo Si vas a una milonga Según que milonga es probable que haya muchos turistas eso suele ser así Santelmo mucho turista mucho más Santelmo Palermo, Palermo también. lleno de monitos ah, sí. de monitos extranjeros monito tití tenés monito mono capuchino mono arano monito japonés sí, sí, sí este... de todo Pero... sí, por eso por eso hay que ir a alabasto donde todavía Laban. se conserva el tango genuino Sea Palermo, la la de, ahí, ahí tenés bonito de Palermo Mira, tenés, tenés de todo. Palermo es sí, monito de internet tenés mucho. Pero, pero eh, por suerte, hay mucha gente y, y nosotros buscamos, nosotros no digo, no solo nosotros, sino amigos también con los que estamos laburando, se busca, digamos, eh, que el tango lo baile la gente de acá. Porque por ejemplo, vos pensás esto, vos sos un gringo. ¿no? Sí. Y, y, lógicamente, yo venís... todo gringo, sí, ¿qué quieres? soy gringo. Lógicamente querés venir a Buenos Aires a, a ver el tango, claro, a escucharlo. Yeah, claro. yo quiero tango, sombrero, boca, mate, <risa> boca, dulce de leche. Ahora, si vos vas a una clase y, y es uno de cada pueblo, un monito de cada especie, yeah. este, y no vos querés ver monitos acá. Claro, o eh, sea, hey, yo quiero, años. yo quiero apoyo invertido <risa> con chicas de acá. Fortenio. Dice Rosarinas chicas muy lindas, ¿verdad? Claro. Uf, no te imaginas Pero Ya tenemos una muestra acá ¿eh? Sí, Muy sí, bonita. sí Guarda con el menú Cuando vas a cenar y. Claro vas a comer. <risa> Yo fui a hacer Otra no, no, pregunta, Eli ¿eh? sí, claro. una... Así me acordé Que estaba la pregunta Bueno Este Entonces eh, En realidad, digamos eh, Uno Lo que quiere es Generar que, que el tango Sea acá Claro No, claro. no que sea es que a Un esa estereotipo popular que... Digamos Como ir a un museo Y ver algo claro. Senil Digamos claro. Este eh, Entonces, bueno, de, dentro de lo que se puede, eh, buscamos generar, digamos, espacios donde, que sean económicos. Uh -huh. este, nosotros muchas veces, por ejemplo, cuando organizamos las clases y vemos que hay más chicas o más flacos, bueno, che, venite a la clase, claro. no la pagues, pero con tal de que la clase tenga... Parte. Se no, desarrolla bien. Un par de ayudantes sí. de cátedra. Te paso después el, el teléfono. Dale, dale. Sí, sobre, dale. Falta. Sí. Claro. Sí, Por, si faltan. Si necesitás... ¿Adelatando vos, Bollón? No? Uf, no sabes ni idea cómo. Sí. Por eso, ah, empecé es... a caminar y después seguí caminando. ¿Qué le pasa? <risa> me pusieron la caminata. Si no estuvieras ayudando calchero, no te creía. Pero no pasa. no sabes cómo. ¿Quién, quién dice <risa> puf No sabes cómo adelantar. ¿Quién dice eso? Claro, <risa> bueno. Bueno, pero veo que les interesó en el apilado invertido. Sí, sí, el apilado invertido. O, o el apilado normal tira. está bien, igual. No digo como soy principiante, tampoco voy a pretender. Sí, pero pero el sabés, invertido... Que en San hay una milonga gay? <risa> <risa> eh, no, ah. Por el invertido. Es. No, claro, porque también puede haber un poco de... <risa> la Marshall. La Marshall. La Marshall. Claro. o Tango sí. Queer. Ahí hay, hay apoyo. ¿Me quieres acompañar? vamos vamos que vamos, guapo vamos. Sí, qué es Tiramos un par de bocas <risa> Tiramos unas bocas ahí una, una Bueno, de hecho El tango nació, gote, nació de sí, de Y esta noche, por ejemplo Tenemos eh, unos, unas amigas que se casan Vamos a, a dar una clase Ah, en, en, el, en, casamiento. Casamiento. ¿En el casamiento Se sí, sí, sí. casan dos chicas Se casan dos chicas y, y bueno Pidieron eh, Querían una, clase de, una clase de tango en su... En su... Bueno, que de hecho, Ay, de, ellas son... Es un grupete así de músicos, de tango. Hay muchos músicos música gente en vivo artista, también. Que viste que... <risa> no, bueno, pero <risa> más allá viste, de... Puto, <risa> sí, más allá, sí, más allá de esto quilombo, de la marcha, el... hay un, un, y un nadie. hay, hay mucho cambio de rol <risa> también. Claro. En, o sea, una cosa actual Es que las chicas aprenden a llevar Y los varones también aprenden a seguir claro, Pero no, no significa que seas gay o no seas gay, O sea, es como, claro, todo el mundo de, quiere de el sí. digamos, antes, el, sí. antes quizás En alguna otra época Si, si la mujer intentaba llevar El hombre, pa, bofetada inmediatamente bah, una bofetada. Pero no, Además eso... ni se atrevía a la mujer a querer llevar claro. claro Eso ahora se hace un montón más Sí. O sea, en las tengo... clases, en general En todas las clases que tenemos Nosotros siempre hay Eh, como intercambio de rol. Claro. Este... Sí, yo conozco muchas chicas que, que quieren aprender a cómo llevar también, porque les parece que es toda la, como la, que está bueno tener la, la idea completa, digamos. Claro. Y, claro. y además es divertido también, o sea, para, para bailar. La a mí cara, no, me no, me le gusta, no le gusta. A mí me uno, A mí no me lleva a nadie, carajo. Me encanta carajo. llevar. <risas> Am es como pateando la pelota al cuerpo. Yo no quiero decir nada. ¿No? Sí. Hay que... Los flacos que les gustan, que los lleven. Cargo, que salgan <risa> hagan Que salgan de clase. Es <risa> el eufemismo de decir cambio de rol vamos ah, viejo casi va el macho carajo, carajo. <risas> bueno pero es cierto que bueno a las mujeres, no es que no pasa una cuestión de género pero es cierto que a la mujer se le da más el, la danza no como que tiene más habilidad para la danza y entonces aprende más rápido también y supongo que es la que después le dice mira pataduras la ¿Qué cosa es no así es es hay es más es hombres pataduras que, que el otro mujeres pataduras pie piacar sí, es es el calzo, un poquito más atrás <risas> más acá Bueno, tenemos que ir cerrando, pero yo tenía una pregunta. ¿Los gringos sí, sí, eh, claro. terminan aprendiendo a bailar tango o van bien en cuatro meses, tiran un paso y se van? Hay, algún... hay de todo, en Hay gringos pues, que no, van, no, que van hay, un, hay un, digamos una gran cantidad de extranjeros que vienen hace muchos años y que saben mucho de tango Gracias. y tenés el extranjero que viene a Argentina y que no conoce nada del, de, de la cultura y dice ay bueno, sí que hay, bueno, dulce de leche, tango, bla vale. pero hay gente que viene exclusivamente a, a aprender, digamos a seguir practicando y que ya vale. va, hace mucho tiempo que baila, que son profesores en sus países, ah, digamos mira. que ya son profesionales del tango en sus países, o sea que hay y son buenos profesionales, sí. igual da un poquito de cosa, ¿no? decir si para Sí, el... depende. ¿Por qué? Depende. Sí. No, no el tango sé. es de acá y Espera. es macho y argentino. No, o sea, digo que hay gente muy dedicada que, sí. que saben. O sea, eso es más de los argentinos. De decir, ah, sí, yo soy argentino, oh, bailo tango. Uf, no sé sea, cómo bailo, Y ¿no? sabes, y ¿sabes la cantidad de extranjeros que hay que bailan muy bien y que aprendieron y que estudiaron y que saben más de música y de historia del tango y de historia argentina que nosotros mismos. O sea. Sí. No, mm. eso, digamos, eso es así, que. Es? Después está el gringo que no sabe nada y que viene a No llaman, es posible, no te creo tenemos, <risa> tenemos casos Digamos con los cotidianos no pues Nosotros trabajamos con, con profes de afuera mm. Incluso, bueno En, en mi caso en particular eh, La milonga en la que eh, Estoy laburando Es una orquesta donde son claro. eh, ocho músicos, de los cuales tres son argentinos y el resto son músicos eh, Son tres chicas De afuera de Holandesa, hora. Francia eh, Un italiano, un italiano Cabeza dura, oh. hey. y Lina Lolo, la Lina Marquesa. Este, bueno, ellas se pueden quedar y con ellas todo bien. Este, y bien, eh, armaron la orquesta ya hace más de dos años. Este Bueno, armamos la milonga en San Telmo. Este, y la Andariega. Y la milonga Andariega, la orquesta se llama la Andariega. Uh -huh. y, y pudieron captar la esencia de digamos de la música y, y, y del ambiente o sea, vos vas a la milonga y no es una milonga forestal es una milonga del barrio de San Telmo este, si no trompa, tenés plata te si trompa. no tenés plata podés pasar no importa que no tengas plata ah, este, obviamente claro, si tenés plata, si plata es... claro, claro. Este, claro no tampoco te va a este no porque tenemos el dueño claro. del lugar que te nos mira todo el tiempo a ver cuántos a ver. pasaron gratis ojo eh, este, claro. eh, pero la onda es eh, generar ¿Y ¿Qué es lo interesante? Generar... Eh, generar... No, terminó <risa> la idea, terminó la idea, idea. No eh... le hagas caso. Es importante saber uno, a medida que uno, lo... Lo vas a ver saltando, va... así grandote como es. Pero no es como el tango, a medida que uno se va haciendo ya sabes cuándo ignorar eh, <risa> las señas del, del productor. No, bien, bueno, con él queríamos invitar a... a También a, bueno, a los, otro barrio oyentes. que es muy tanguero es Almagro. Mm -hmm. sí. Almagro, que claro. ahora tiene una milonga nueva. <risa> en Medrano entre Perón y Sarmiento. Esa es la milonga a, a la pipetua. Es o sea un lugar muy grande. A la pipetua. O sea, a la vuelta de la catedral. Está a la vuelta de la catedral. La pero hay para todo. <ríe> <ríe> Almagro, al magro de mi vida. Bueno, bueno ah, no, vida. Y, y... No, no, no se ponga triste. No, no, se ponga días, días horarios. La pipetua está los miércoles a las 20.30 y hay una clase de tango y siempre tratamos de que haya algún espectáculo o música en vivo o bailarines o bueno invitados de otro tipo el miércoles que viene va a haber una clase de rock and roll después de la clase de tango me consta que Tavo baila muy bien rock and roll eh. y vos general, te, vos te sí, imaginás a sí. un gringo diciendo el rock and roll es música de nuestro claro acá se baila pero, el roca pero los sí. gringos no bailan <ríe> rock, and rock and roll y todo. no, no sí. bailan más ¿Cómo que no, no o sea, bailan más bueno, pero son los que no bueno no no está bien no no están nerviosos la pastillita Bueno, eh, bien, bueno y eso mércoles, es en Almagro. Mírcoles 20:30, La Pipetua, para dar clase, ustedes, sí, la clase de a ustedes. A los amigos, de, a los monitos que nos escuchan. Eh, que se metan en el Facebook, que busquen sí, Milonga de, La Pipetua. Que se, se metan en el Facebook, Facebook de, de Palermo, de sí. los simios, que está ahí posteado la milonga La pipetúa, ah, que escriban ahí y, y viene a... todo gratis el miércoles que viene. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Vamos. y un vaso de birra. Vamos uno. ¿eh? Oh, eh! Un vaso de birra, la raya de mandanga. ¡Eh! ¡Eh! Y... Bien, bueno los jueves también pueden. Los jueves trazo. en la Milonga Norsai que es la de los chicos de Rascazuelos en Independencia 572 y los domingos la Milonga Andariega a las 9 de la noche en Perú 571. Muy bien. Así sí. que Perfecto. están invitados. Milonga toda la semana, ¿eh? eh toda la a semana. A pura, a pura milonga, a pura milonga, de eh, ¿eh? De la buena. Pues, bueno, y nos vamos con un tanguito. Nos no, vamos con un tanguito. No, ¿Con qué tanguito no nos vamos? No, no, pues una milonga. Nos vamos con eh Rascazuelos. Eh Sí. La tanga dice no, se... a 12, vamos sí. con sí. La Andariega. Está mostrando Andariega, el, el, el Andariega. Vamos con Andariega, la orquesta Andariega. Es interesante, el el Lo que pasa es que como mono me cuesta hacer señales El 7 el el, el, eh, eh, es, bueno, es esta orquesta nueva que Tiene dos años Ahora está de gira en Europa Ajá. Está regresando en 15 días y, y este tango es composición propia Eso es, hay que saludar que las or, Son pocas las orquestas que tienen Composiciones propias Bueno, Rascazuelos, Andariega bueno de Fierro. Uh -huh. este, Y este es un tango para, para mi gusto Muy original Se llama pertenencia. ¿Van a bailar acá? ahora. Mismo? Sí, sí, ahora, sí. ¿Sí? Acá, no Corremos no vean. a la mesa sí, sí. y van a... Arriba. Para todos ustedes, Ambiones. entonces es la Nariega con el tango pertenencia.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 nadie te extraña dime qué te salió la palabra, te pones a hablar luego nadie te calla porque no lo piensas y no lo dices que nunca te cansas de meter las narices porque no te ahorras tus comentarios porque te tendremos que escuchar a diario se sabe, se plata en todo el vecindario hay que estar escondidas porque sabes que caga el bando pabuela tu pefa el puto de tu hermano se pone borracho se pone marihuano me quiere joder y quiere chupar ¿por qué no chupas mi gente, mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual Enchiladas, quesadillas Spidey González El señor Girafales. Bueno, uno eh, paso. México, como vean, estamos de México Uno cuando dice México Piensa, ¿no? Grandes bigotes, siesta En principio no piensa en el frío que hace, por ejemplo Si sí, te hace un frío en México. No, acá. Ah, sí, acá, acá hace mucho frío. ¿Estuviste eh, en México? ¿Tenés, ¿O tenés ostres. una no, nueva no anécdota sobre México? Tengo una no, nueva no. anécdota. Tengo, me iba a ir y, y, y, y el trabajo donde no, yo no estaba, estaba cerró. Me <risa> no, iba a ir, pero no fue. Eso es una nueva anécdota del Nolo Bullion. ¿Alguna <risa> anécdota de la calle México. Bueno, no. bueno. México a la continuación. Estamos promosa. inaugurando ya, digamos, eh, esto es una sección que fue cobrando vida casi a poquito. Como, sí prematuramente, pero ya estamos en condiciones de inaugurar la sección que denominaremos Política para Simios ¿no? donde analizamos eh, eventos políticos conceptos políticos, coyunturas políticas estructuras políticas, bueno, todo lo que es la polis y la tica eh. <risa> <risa> no, es que la tica bueno, si quieren no hago la etimología como mi colega el doctor le decía decir lo que es, la etimología era para la para política, pero lo voy a dejar para otro momento y quién mejor quién mejor Que nuestro querido Bebote Yáñez para desaznarnos sobre cuestiones de política internacional y nacional. Es poco serio, me decís bebote. Ya, <risa> ya, cuando decís quién mejor y después bebote. Bueno, el, sí, lo, el es loco de mente Yanis. Es. es como que un cordobeste habla de economía, por ejemplo. Claro, claro. Claro. Es, no, es una serio, locura. No es imagínate, serio. pero mando tal gato silvestre que tal de economía. Claro, el gato silvestre está. Claro. <risa> Sí, pero es, es loco, ¿eh? Nosotros tenemos como siempre, es como las secciones las llevan adelante gente corresponsales, ¿no? Por un lado Nico, que es de Córdoba, y acá el que es de Mar del Plata. ¿No? Siempre es, de, es importante ser de afuera. El, el Gran Palermo tiene, tiene una gran la, influencia. En la distancia Europa. te permite analizar, la distancia óptima con el objeto de estudio, ¿no? Claro. Bueno, vos sos de Avellaneda. Vos sos de Higgs. <risa> <risa> ya, soy, ya soy de Avellaneda. Estoy... Tremendo, no, la verdad que me... ayer me metí en el mundo de la física para, para, para poder explicar el bosón. De y llegué a lugares donde no quería, ¿viste? ya empezaron el gravitón y cosas así. Jodido, jodido el mundo de la física. Bueno, ¿por qué tanta, tanta cultura mexicana? Sí, te faltó nombrar Julieta Venega, yo no lo quería decir. Ay, no, gracias, no, gracias, oh, gracias Manu por mencionarla, gusta. Juli. Sí. Estoy enamorado. Bueno, Bueno, no que el el domingo pasado, primero de julio, sí. como cada seis años en México, eh, hubo elecciones uh -huh. eh, federales presidenciales. Sí. Lo que podría haber pasado, como otras tantas elecciones que este, que pasan en el mundo, este más allá, bueno, de la importancia misma de México, digo de de su, de su lugar en Latinoamérica y demás, no. Este te digo los los resultados oficiales. Este, de las elecciones. Sí. El PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, con ese nombre, ah, nombre. con ese nombre tan este, que siempre trae. Bueno, después lo... si quieren hablamos un poquito también de, wow. del desarrollo del PRI. Eh, Habría sacado el 38,15% de los votos. Mirá. 38%. 38,15%, sí. El Partido de la Revolución Democrática, 31,64. Y también el... muy, muy, muy revolucionarios ambos partidos. Claro, mete revolución ¿no? de así. Donde quieren. Exactamente. Ah, bueno, eso. ¿Cómo otra, otra forma de. Y el, el partido de Acción Nacional, que es el actualmente gobernantes, eh, el 25,4. No. Según estos datos, Enrique Peña Nieto, que era el candidato del PRI, habría, eh, había sido electo. Presidente. presidente por seis años exactamente no hay allá en México no, no hay ballotage. Ballotage. exactamente este, mm -hmm. presidente de los Estados Unidos Mexicanos como uh -huh. es el nombre uh -huh. oficial de México y en segundo lugar habría quedado Andrés Manuel López Obrador ahora qué pasa, ¿Qué pasa? al igual que en 2006 digo este, López Obrador ya había sido candidato en el 2006 uh -huh. eh, y igual igual que en 2006 decía eh, Hubo concesiones de fraude. Lo, lo que en México se ya es algo bastante este, es, está metido en la cultura política mexicana, en las claro. instituciones desde eh, sus inicios como como república, si se quiere. Este el PRI eh, es el partido que viene gobernando que ha gobernado México desde 1929 hasta eh, hasta el 2000. 70 o sea, años ¿no? 70 años de historia Incluso hasta el 89 eh, Gobernaba todos los estados de México digo. Mm. Obviamente esto no era solamente Una balda una de las buenas gestiones de, claro. a, a, Del PRI de, de parte del pueblo mexicano Sino que el fraude Y, y otras cuestiones La moneda más... corriente exactamente digamos. Es como cuando uno viene acá y dice Tango, dulce de leche, maradona Ya decís chespirito eh, no sé, Tacos, chihuahuas Y fraude. Y fraude, claro, exactamente. este, O sea que era totalmente omnipresente en la vida política de México. E incluso, digo, hasta, el, hasta ya entrado la década del 90, eh, seguía teniendo mayoría en la Cámara Parlamento. de Diputados. Digo, no, era, sí. no, que eso, no había chance de, de, de meter ahí un poco Tenía de la cuchara. Tenía por el mando. Exactamente. No. Igualmente, en realidad el PRI eh, nació en el 46 con ese nombre. El claro. antecedente que decir eh, En 1998 Lo que se crea Es el, es el Partido Nacional Revolucionario uh -huh. Y Que si querés Tiene un poquito más de sentido El PNR claro. Claro. Y En 1938 Cambia el nombre Ya con la presencia De Lázaro Cárdenas claro. En la uh -huh. del 30 eh, eh, A Partido de la Revolución Mexicana uh -huh. Siempre con revolución Después Tiene un poco más sentido <ríe> Y, quiero decir, antes de eso, antes de 1999, siempre estaban, digo, Obviamente no estaba como partido instituido, pero estaban eh, los mismos líderes de la Revolución Mexicana de, de, que se desarrolló, bueno, durante la del, del 10. Claro. Que en realidad, es, es, algunos dicen que incluso llegó hasta que hasta el, la propia presidencia de Cárdenas se puede considerar eh, el periodo de la Revolución Mexicana, porque fue cuando realmente hubo algunos cambios eh, sociales o económicos más, más pronunciados, digo, de reforma agraria de... Fue que el... hay quien le dice la reforma del macetero, eso siempre me causó. <risa> Muchas gracias. Y porque poniendo un poco en cuestión la, la, la profundidad de la reforma agraria propuesta en, hecha durante el gobierno de Cárdenas, uh -huh. hay mucha gente que la analice y dice, la verdad fue una engaña pichanga, fue una reforma de un macetero. Uh -huh. Digamos, no se reformó el, el territorio completo de uh -huh. la República Mexicana, sino nada, eso. Un, Copen, un canterito. Los, los, incluso... los gorilas del DF. Copen, incluso, <risa> antes que eso, digo... Eh, Era menos que menos, digo, uh -huh. ni siquiera un, un intento digo, no, de no, la nada, reforma no, agraria. Supuestamente estaban. Eh, había muchos principios sociales incluidos en la En la constitución de 1917, uh -huh. que es sí. como es como un antecedente del, de lo que se llama el constitucionalismo social, digo, de que se incorporan derechos sociales, etc. Uh -huh. Pero hasta Cárdenas ni siquiera se, se atinó a hacer un, a algún movimiento no, no, en no, ese nada, sentido. No. Este, y bueno. Desde ahí, desde ese, esos momentos ya de principio del siglo XX es que eh, el PRI está. O lo que sería el PRI, está. está. tiene la sartén por el mando, sí. O el chihuahua por la correa, para hacer, es una expresión muy Es muy interesante, digo, así una pastillita ahí digo, para, para ver también ese desarrollo del PRI, también no solamente ni en ese momento inicial ni ahora. Eh, Raimundo Glazer tiene un documental que se llama México, la revolución congelada uh -huh. este, de 1970 eh, como que hace un recorrido de, de en ese momento en México cómo estaba cómo se había cómo se había dado cómo cuál era la situación de esa revolución que, que al final nunca había nunca había podido desarrollarse eh, y bueno igual ese también esa película tiene también un montón de cuestiones atrás porque fueron a México eran muy pocas personas las que estaban Era, era Glazer, la, la, la, la esposa, sí, un amigo, otro conocido, etcétera eran cinco personas. Como el padre Molozina, claro. vamos todos a México. Y fueron, y fueron como si fueran, no sé si una, eh, un, un equipo de, una, de la televisión alemana, etcétera Sí, se hicieron pasar por, por periodistas alemanes. Por periodistas alemanes. Y le, se metieron en la campaña, era justo el tiempo de campaña electoral, del que sería, este, creo que era Echeverría, del que Sería el candidato del PRI este, Y claro, Echeverría Ahí en ese momento en México no era que filmaba Cualquiera venía y filmaba cualquier cosa claro, o sea, claro. Había bastante control estatal Sobre todo eso Y muy contento Decía, bueno, quería limpiar un poco la imagen También de Echeverría porque había sido Secretario de Gobernación durante la matanza De Tlatelolco De las plazas de las tres también, culturas también. En el 68, claro Después sería también responsable ya siendo presidente de otra matanza estudiantil en, en 1971. Tipo coherente. Sí, sí, coherente. Vamos bueno, el tema, es que, ¿Vale? el tema es que en el 71, yo creo que en el 71 o 72, se estrena la película acá. Bueno, obviamente con una visión totalmente... Este, crítica. ¿no? Crítica de... Ya en ese momento, eh, Glazer ya era parte de, del PRT y demás. Con una mirada muy crítica tanto de... Del, Del, bueno, del, de las instituciones mexicanas de, del, del PRI de, de, del sindicalismo mexicano también le hace, una, le hace una nota dentro de la película al, al que fue secretario general de la Confederación de Trabajadores de México que fue 50 años, no sé cuánto fue secretario general hasta que se murió estuvo de secretario general este, y creo que la estrenan un día y al, y al otro día ya la dan de baja por las quejas del presidente mexicano se enteró sí. Y en México en realidad creo que se recién se estrenó el documental hace no sé dos mil seis, dos mil Bueno, nos fuimos un poco. Y se vio muy poco. Sí, se dio un poco. Poco. Muy poco. Pero está muy bueno, digo, como, como, como testimonio de esa época. Bueno, entonces, ¿hoy quién ganó? Por llamar? el momento en, ro en claro, si nos la mierda. Sí. Eh, Enrique, Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Ese que parece eh, galán de la novela. Sí, es más, La mujer, si no me equivoco, es sí, el que tiene de la novela. es muy, muy novela. bonita, esa belleza mexicana tan particular, ¿no? Exactamente. Eh, un jopo de los 60 tiene. Bueno, el, el, ¿El? Es puede ser. Si sí, es joven, ¿no? 40 y pico sí. años, 45 años. No, sí, creo. sí, sí, es bastante joven. El petrolero, ¿qué sabemos de él? Eh, no, ahí me... Me tiraste con sí, nada. Sí, no, yo no sé. No, es un empresario. Narco, debe ser narco. Narco. No. <risa> como no, gran pero, parte de México. No, pero si no me equivoco, no es empresario de medios. ¿No es un tipo asociado a los medios o algo así? Como, no, lo que, que sí tiene mucha relación, obviamente. Chavo. Chavo. Chavo. Chavo. Es Chepirito, es un, Chavo, está es un testaferro Laves. de los <risa> Está moviendo los hilos. Y, y, los y hilos. el copyright de Chapirito. <risa> No, no, no lo tengo el dato. Si quieren me bolaseo, pero... No, no, ya, ya no lo está, está buscando Dani, ahora mismo está buscando. No. Me está buscando el dato. Sí. Bueno, eh, los datos de, de esta elección uh -huh. fueron proporcionados por el Instituto Federal Electoral, que en realidad es una institución mexicana que nació en el 94, uh -huh. supuestamente para empezar a tratar de transparentar lo que es la elección elecciones. ¿No tienen vedores internacionales en las, en las elecciones en México? ¿Tienen que ser vedores eh, ahí? Pero... Porque la mayoría de las elecciones de los países de la región tienen vedores internacionales. Bueno, yo me enteré sí. que acá hubo vedores mexicanos Siempre. desde acá eh, online, no sé cómo... Si ahora, si ahora, si. Ah, eh, observadores argentinos Argent... de la elección no, mexicana. Mexicanos viviendo en Argentina que veían por internet y por teléfono. Ve, veían... Porque en realidad hubo... Eh, sí, creo que podían ver las actas como escaneadas de, ah, de cada urna a ver si coincidía claro. con lo que se pasaba algo por el estilo ¿no? este bueno ante las quejas de López Obrador uh -huh. este, denuncia, de, denuncia de fraude denuncia de fraude denuncias de fraude eh, de compra de votos de este excesos de los gastos de campaña digo se calcula que, que el Peña Nieto gastó 15 veces más de lo que supuestamente estaba permitido claro un, un, un, bueno. un quiero, decir, quiero decir eso es fraude no es fraude digo es también digo, fuera de las claro, reglas de bueno. juegas reglas de juegos institucionales que el propio sistema te plantea y bueno okay. pasa Este... De Narváez también se pasó y nadie había dicho nada. Claro. Bien, bueno, ¿Se ¿Pasó con qué? Con la ah. con el, sí, <risa> También se, pasó con la se pasa con todo. Se pasó con la milona. Se pasa. Bueno, y... <risa> ante las quejas, ante las presentaciones de López Obrador, bueno, el Instituto Federal Electoral decidió que aproximadamente la mitad de las actas se van a revisar. De los votos, digo. Supuestamente va a ah, supuestamente claro. haber un, un conteo voto por voto. Ah, y con el caso que... todavía no, no está... ¿Cómo, el dicho. ¿Cómo es la... El método eleccionario digamos mexicano ¿Ah, no es como el nuestro o es, mm, no el, el, el, y la forma del voto o tiene más que ver con, con el esto de elegir electores que tienen los yanquis no no es claro voto directo es un boleta colegio. única ponen Perfecto. directamente en el como que hace una cruz sí. en el voto en el electrónico candidato. o no no boleta, boleta, boleta única. única pero claro. puede ser vota única de electrónico. No, es boleta única y marcas marcas con una cruz, con una el, cruz. la lista que, lapicera. o sea, no cortás boleta. Tenés que es... llevar tu propia lapicera porque si no no. Tampoco fue. <risa> te la puede te puede ser fraudulento. Bueno, eso también, digo, hay muchos hay muchas hay también incluso acusaciones de que para anular los votos de los contrincantes le, cuando el vendría a ser el presidente de mesa se se distraía, marcaban otra cruz, ¿viste? En, ¿Viste cosas? Esas cuestiones. en guacamole, parece. O para. o Qué rico. O no contaban algún voto de, de dudoso, que en realidad era claro que era un voto para alguien. Este, digo, esos son, son los avatares de la boleta claro, ¿no? ahora, de la, boleta de la ahora, única. Pero ¿no? Se puede decir que se corrió más la, hacia la derecha México aún, en caso de que haya ganado el. Mira, el PRI es. digo, es. O sea, se corrió un poco más para el lado del Atlántico. Claro. claro. <ríe> más para el lado del Atlántico. Claro. Eh, el PRI, ideológicamente, digo, siempre tuvo un perfil. Se quiere, digo, socialdemócrata, uh -huh. históricamente eh miembro del internacional socialista que ya no se sabe bien qué es, wow. pero bueno. Sí, ¿de cuál? Aparte, ¿no? Porque son como No, de, de los No, la, no, la, la, de, el no el civil, Claro, historia. claro. Exactamente. La, la pero no como, todo, como todos, como todos los partidos de este tipo, ya en la década del 70, ante pues, crisis económica y demás, ya empezó a aplicar políticas neo, neoliberales. Claro. Incluso en el medio de en el medio siglo del 1982, lo que es el, la cesación de pagos de la deuda externa sí. mexicana que tuvo repercusiones sí, sí, aparte, importantes. De, de nuevo, gobiernos revolucionarios que aplican a la ley, al sí. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, claro. eh, que eligen, digamos, las relaciones comerciales con, con esos países y no sí. quizás en una apuesta que de todas formas tampoco sería revolucionario, pero sí. digo, no apuestan tampoco a la construcción con, con el resto de los países de Centroamérica. Incluso ese viraje, supuestamente más hacia el neoliberalismo, sí. es uno de los detonantes de que en... 1988 nazca el, el el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, con, eh, encabezado, que en realidad fue después de las elecciones, pero que nace el partido, antes había un frente que aglutinaba a sectores disidentes del PRI, con otros grupos, no sé, lo que era el Partido Comunista anteriormente, etcétera etc. Bueno, en, en las elecciones pasadas, no es que, eh, bueno, el 2006, eh, el Partido López Obrador, o la izquierda en general, sí. Eh, apoya al, eh, al partido de, de Calderón para que no gane el PRI no no no no, no. no, no. Eh, que te termine de decir lo otro y ahora vamos a eso en ese el el líder en ese momento era Cuatemoc Cárdenas que era miembro del PRI y era el hijo de Lázaro Cárdenas alto nombre Cuauhtémoc Cuauhtémoc el, el hijo el hijo sí Cuauhtémoc te, te dirían varios Cuatro de los mexicas Cuauhtémoc Cuauhtémoc. Sí. Cuauhtémoc. Bueno, en esa elección era el. <risa> ya terminamos. En esa elección es cuando se da lo de eh, la, el 1988 estuvo muy cerca de ganar el PRD y hubo una caída del sistema. Digo, ya desde ese momento uh. al PRD le vienen dando este ah, de fraude, ¿no? Claro. claro. Una caída del sistema y parecía que iba a ganar el. Que iba a ganar eh, Cárdenas. Se cayó el sistema y Mateo mágicamente Luis se fue. ganó. ganó eh, ¿Alguien pateó el Salina de Gordari. Sí, sí, sí. Bueno, en el 2006 pasó lo mismo. López Obrador perdió ahí por menos de un punto, Digo, en los dos oficiales. 2006. Uh -huh. eh, y bueno, sí, se, se hubo toda una gran manifestación, grandes manifestaciones. Ahora supuestamente está menos menos combativo. Este, México. Me, López Obrador. No bueno sí pero México en general. México. Porque en general. Sí. No tenemos más un, un Oaxaca. No tenemos... Exactamente. Y bueno, y bueno. Pero la, la novedad. Hay muchas preguntas para hacerte. ¿Y vamos bueno, a un rato más? Y no, igual el perro de lo que te decía no en el en el 2000 supuestamente ante el cambio de régimen que significaba que ganara Fox. Fox. Con muchos votantes de la izquierda, de lo que sea el PRD, apoyaron a Fox para que pudiera derrotar al PRI. Ah, bueno, me equivoqué en de los, año nada más, no, en, en 2000. el 2000. En el 2006, sí. bueno. incluso hay muchas me, alianzas. Que ya me, me titlan de senil, no soy García Márquez, me no, equivoqué por. Bien. Me equivoqué Además, de elección. ¿eh? Siéntese, siempre se va a <risa> la cadera. No, <risa> incluso en el 2000... No, no me solamente esto, y ya lo vamos con Morato sí. Y mmm, ese amigo que no se le ve la cara que cuenta de tiempo del... pasa montaña y sigue sí, no sigue sí, en su modo sigue sí, su... fumando Fibiendo pipa Fibiendo sí, su... poemas, Pero, exactamente sí, bueno. no bueno una cosita lo que Dale, sí cierre, saltó cierre. lo que sí saltó a la luz en este este año en México que decir como novedad en mayo es el llamado movimiento yo soy 132 sí. digo, uh -huh. que movió un poco el tablero este tenía tenía nombre de suplemento igual yo soy 132 sí bueno era que el suplemento cultural el candidato del... No. Sí. el suplemento y el número claro. yo soy el número 130. bueno Peña Nieto había ido a una universidad lo habían ido a, hasta a escrachar. a escrachar exactamente y las acusaciones eran que eran todos mandados que no eran estudiantes que eran porros ¿Viste? Y de hecho se lo <risa> bardeaba por ser ¿What? una ¿What? universidad privada. Es, es, un término muy, es un término muy mexicano. Porro. Yo nunca lo escuché acá. Sí, porro. sí era como medio un, eh, un apatón, un grupo de choque, medio... Ah, ...que eh, eran eh, eh, eh. los estudiantes. Eran porros y me no lo bueno, Un porro pegado. <risa> bueno. Sacaron un video en YouTube, 131 personas que habían estado ahí, mostrando su credencial, diciendo su nombre, etcétera. etc. Y a partir de ahí se generó un movimiento, un cierta... Conexiones con otras universidades, diciendo yo soy un, yo soy uno más, o yo soy un 132, claro. diciendo que hay un montón de gente criticando principalmente la posibilidad de la vuelta de Peña Nieto del PRI al gobierno y eh, el lugar que ocupan los medios más grandes de, de México, que son TV Azteca y, y Televisa, eh, en, ese, en ese, espacio. El canal de la Estrella debe venir después. También. también. <risa> bueno, hay muchas más cosas para decir. Es lo que lo para la bueno, vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a seguir con este tema que es muy apasionante. ¿Algo? No, no, iba a decir que. Pero bueno. Porque no, ¿Por no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene. Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción participativa, comunicación alternativa. Eu não sou de sua rua, eu não sou de seu vizinho, eu moro muito longe, souzinho. Eu sou sua você Viernes 23 horas W Brasil Estou aqui de passage. Viernes 23 horas W Brasil Foi la colectiva Radio 102.5 FM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 Ese es Carmel, Mono las pelotas. Oligarcón. Mm. Uh, Señor Gatica. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Estás escuchando el Palermo de los simios Bueno, muy bien, último bloque del paradigma de los simios, estamos con la agenda apretadísima. Eh, bueno, tenemos saludos de oyentes, está escuchándonos Sol, está escuchándonos también Band Bandolerita Naranja, que es eh, nuestra amiga Candelaria, que estrenó un corte de pelo súper combativo, y ahí la foto. Militante. Nos, está mandando, nos manda besos, nosotros le mandamos también besos militante, así, guerrera. Eh, también nos está escuchando Martín Mazar que decía Grosso Bebote, sí. dijo de Grosso al Bebote. Sí. Estaba estado Martín Calos también escuchando que decía no habrá sido mucho pasar de milonga a chinga a tu madre en cuestión de segundos y si le parecía mucho para le pusimos otro tema de Molotov. Claro nada así. más así que... que para él. Así todo Está para Pato, Pato en cara libro también. Que uh -huh. nos, manda... nos manda saludos. saludos? Muy bien. Yo estoy preocupado. Sol también nos está escuchando. Así que o sea, le, le Ya lo dijiste. Ay, lo repito. Ah, oh, no, lo repito, porque si es que su, su monita. Si no me enamorás. Yo no, yo estoy preocupado. Bueno, rompa la pelota, chao. Eh no estoy preocupado porque. ¿Qué te pasa? Eh, ¿Qué pasó? Pero temo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Temo. Slipak no mandó mensajes ¿En qué estará? Mm. en estar una reunión si no ¿Dónde está Slipak que no lo está escuchando? Mm. Buena pregunta ¿eh? Si alguien sabe, estamos, tenemos abiertos las vías de comunicación <ríe> sí. Bueno ya estamos cerrando el programa queremos anunciar que se queden eh, agarrados al dial de la colectiva porque va a haber una transmisión especial de um, un festival que se hace en Recuerdo de los tres años del asesinato de Kiki Lescano y de Ezequiel Blanco así es el festival va a ser en, a partir de las 12 o sea está siendo ahora sí. en Forrulli Chilaver. Uh -huh. ahí en ¿qué barrio hubiera dicho que era? Lugano va a haber Bachilador bandas, talleres una carpa cultural actividades recreativas charlas de Morphy, seguramente y la colectiva va a transmitir desde ahí así que cuando termine el Palermo eh, enganchense que va a estar la, la transmisión desde ahí bueno Y muchos están contentos, ¿eh? hay 20% de descuento en los Supers, ¿eh? porque, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué tiene especial este, este mes? ¿Qué tiene especial junio? ¿Qué tiene especial junio? Y Salo, si sos trabajador onerense, sí. el aguinaldo te lo pagan en 4-4. Claro. Si no, lo, te lo pagan en una. Chicos, Hola. chicos, apareció, apareció, apareció Slipac slip Hola Slipac, buen día Menos, Menos mal. mal Qué tranquilidad, qué tranquilidad Bueno Ari, ¿estás bien? Está, está todo bien Un abrazo grande Sí. A nuestro principal oyente El, el, el, el, el Ari sensible El Ari Slipac sensible Bueno, pues bueno, Eso, digamos que, que en junio, digamos Habitualmente los que tienen Y cobran un salario Y que no viven en la provincia de Buenos Aires que y, no no, y que no trabajan para la de la en provincia de Buenos Aires En su recibo de sueldo Aparece un rengloncito que dice SAC Que es sueldo anual complementario uh -huh. Que es En otras palabras, el aguinaldo. El aguinaldo, qué lindo. Qué lindo el aguinaldo, ¿no? Y bueno, vamos a brevemente contar un par de, de, de datos pequeños sobre el aguinaldo. Eh, que, que el aguinaldo nace, digamos, históricamente, eh, como una.. está asociado a, a un pago anual complementario que se daba a fin de año, en época de las fiestas, digamos, la palabra aguinaldo tiene una etimología para te gusta eso sí. latina ahora no me acuerdo cómo era pero, pero está relacionado al, al, a, a eso a, al fin de año y a las fiestas digamos eh, y era se, se pagaba habitualmente en diciembre en muchos países eh, se sigue pagando solamente una vez por año y es en diciembre se lo conoce como bono yo, yo tenía esa duda no es un invento argentino el aguinaldo no, no no no no es un invento argentino eh, en varios países se paga el aguinaldo uh -huh. de a hecho si no me equivoco corregime por favor Nico, en nosotros tenemos un aguinaldo que en otros países se paga más de un aguinaldo. Se pagan un aguinaldo, un, por ejemplo, me acuerdo que en, en España en un momento se pagó un aguinaldo en julio y otro aguinaldo en centero, en diciembre. Dos aguinaldos, digamos. Ah, como dos aguinaldos, acá es medio aguinaldo. Acá es medio aguinaldo y medio, medio aguinaldo, y medio. exactamente. Que acá la, la historia, digamos, siempre se paga un aguinaldo y eso cambia en, en el año 84 con el gobierno de Alfonsín. Eh, el aguinaldo siempre verá un sueldo por año, digamos, 184 Después de la crisis de, de inflación de Rodríguez, se de mitad y demás. Antes de la hiperinflación de, de Alfonsín, digamos, pero ya con una Argentina que tenía mucha inflación, sí. se decide separar en dos el aguinaldo, claro. porque si no eh, no tenía sentido, perdía eh, el valor del sueldo a fin de año, quizás era muy muy bajo. Entonces mm. se cambia y se dice que en los seis eh, en los seis meses se te va a pagar la mitad del salario más alto que tuviste entonces teóricamente en junio vos cobrás medio salario de junio y en diciembre medio salario de diciembre que sería el más alto y con ese, de ese modo no perdés tanto frente a la inflación y en Argentina la primera vez que, que se puso el aguinaldo todo el mundo dice bueno fue con Perón pero lo que hace Perón es generalizarlo el primer caso de, que, de aguinaldo en Argentina es en sí. Jujuy en sí. 1924. Se detectó un caso de Aguinaldo. Se ¿y? detectó un caso de, de Aguinaldo que fue rabi, <risa> rápidamente exterminado. Rápidamente aislado, acá, claro, como la, cuando aparece un brote de aftoso, un brote de Aguinaldo. <risa> cuarentena. Cuarentena, cuarentena. No. el de desma tuvo que ver claro. eso. era un gobernador eh, radical que estaba enfrentado al irigoyanismo, digamos, y que había unas elecciones, entonces decide pagarle qué? a toda la, a todos los trabajadores públicos de Ujú, que eran, eran parte de los trabajadores de, de ahí, eh, les paga un un salario eh, extra a fin de año, digamos eh, justamente aburriendo esto que vienen las fiestas <risa> y que de ese modo van a poder comprar más, pa más pan dulce y qué lindo. Qué lindo. Eh, eso, digamos fue criticado fuertemente de todos lados digamos, porque decía que era un anuncio demagógico para darme las elecciones y demás, uh -huh. eh, ese caso fue rápidamente pagado claro, y es claro. Perón cuando, Perón como ministro de trabajo en el año 45, que saca un decreto ley eh, imponiendo el pago del aguinaldo en primero para todos los el, el primer año fue para todos los trabajadores del estado y después también imponiéndolo para todos los trabajadores en relación de dependencia sí. esto fue fuertemente resistido digamos por, eh, por las cámaras empresarias que hicieron claro. un lockout eh, de un par de meses pero también por el Partido Comunista y el Partido Socialista, digamos, criticaron fuerte a Andrés Aguinaldo porque decía que era una medida contrarrevolucionaria, digamos, sí. porque los, sí, sí, siempre sí, están acertados siempre están, atirados, están acertado, el Partido ¿no? Comunista argentino, y, cuanto peor mejor, claro, Claro, el Partido Comunista sobre todo salió una campaña muy fuerte en, en, en los sindicatos, bueno, en ese momento los sindicatos eran casi todos sobre todo los de los de oficio eran sindicatos socialistas o comunistas Además, digamos. los pibes que recién empezaban nada, nada a la puerta de la fábrica de decir que, que es contra el revolucionario el aguinaldo ¿no? claro ¿no? y decían que, que, que esto al dar una, una dádiva digamos de, de los capitalistas una cosa extra eso eh, iba en contra de la lucha claro, los compañeros claro. los están engañando los están engañando, quieren dar algo en vez de decir agárrenlo y sigamos luchando bueno claro, no. eh, ese fue bueno un, un error estratégico eh, Después de este local patronal y, y, y también está en contra de, de un par de sindicatos, termina rápidamente imponiéndose, digamos, y también es uno de, la, de la, los puntos fuertes sobre los cuales Perón empieza a construir el, el poder sindical y, y que, bueno, tiempo después con otra serie de medidas lo van a llevar a, al poder con un gran apoyo a esta gente. ¿Y qué pasó? Eh, digamos, el, la otra cosa que, que quería comentar era qué pasa, digamos, ahora con con el aguinaldo en, en provincia que gran parte de, de eso de, depende la estabilidad de Scioli, digamos, sí, está claro. todo el mundo jugándole en contra y parece que no van a arrancar las clases que la, no van a arrancar se... las clases después de las vacaciones y más porque eso tiene un fuerte impacto económico digamos. como bien decís claro. vos eh, en julio aparecen todas las promociones al igual que en la época de las fiestas porque esa inyección de dinero habitualmente se vuelca toda a, a consumo digamos. entonces te lo querés gastar de Te mirá, lo querés claro. De repente te aparecen en, en, en la cuenta del banco un poco más de plata y dices, bueno, sí, lo, me la, la exploto. La me la exploto en algo. Y eso está pensado, digamos, y, y en cierto sentido en la década del 90 no no se, no se cambió, por más que no haya inflación, no se cambió a, a poner un solo aguinaldo a fin de año, sino que se mantuvo esto dividido en dos. Porque esto implicaba, otra vez, eh, una, una reactivación o un consumo, mantener el consumo, eh, sobre todo consumos de bienes... Durable, no sé, me compro una heladera, me compro, claro. o junto un poco de más plata y con ese sueldo extra me compro un bien de consumo, lo mantiene estable a lo largo del año. Del año claro, no se concentra todo a, no fin, de concentra todo a fin de año. Eh, y por eso, digamos, el, la gran crítica que tienen los, los eh, y mucha gente cuenta con eso, digamos, para. Eh, sí, dice, bueno, pared, claro. Arreglo el pisito de casa. Exacto. De... O si viene medio jugado, dice, bueno, aguanta hasta junio y ahí claro. con eso lo liquido. ...y por eso eh, este gran problema que se genera en la provincia de Buenos Aires... ...donde hay una gran cantidad de, de trabajadores de, del, estado. del Estado... ...digamos, es la provincia que más trabajadores estatales tiene... ...por las propias dimensiones y la cantidad de gente que vive en, en Buenos Aires... ...y se armó este, este problema de que lo iban a pagar en cuatro cuotas... Eh, ...hubo muchas presentaciones recursos de amparo... Eh, ...ya un juez falló diciendo que Scioli tenía que pagar el aguinaldo... ...en, en una sola cuota... Y lo que está haciendo Scioli quiso sacar una, un proyecto de ley declarando la emergencia económica en, en la legislatura bonaerense, que esto le permitiría, si se declara la emergencia económica, le permite hacer este pago en cuotas del de aguinaldo. Y esta ley fue, digamos, no, no es apoyada por, por el bloque eh, justicialista que está con el gobierno, digamos, con el bloque de la Campo, dijo que no le iban a apoyar esta medida, como no tienen el apoyo tampoco de los radicales y.. y de pronto llega a, a sacar Worm y se olía ayer a, a la tarde, firmó por decreto Esta ah, la emergencia económica que ah, le permitiría. Sí, teóricamente sí, si sí, mis informantes no me fallan. Sí, pincho. Dice, <ríe> bueno, sí, acá pincho. dice Aries Lipa que la UBA ya, ya le pagó solamente el 50% del aguinaldo a los docentes de la sede de, de CBC de Escobar. Oh, mira. Ah, mira, yo no ah, me fijé. O a ver, UBA, yo no que... me fijé a ver en, Si la UBA me Antes pagó el aguinaldo o no. Ese, Evidentemente pijate. no lo estarás necesitando fíjate. ni. Claro, y calculá que deben ser. 350 pesos, sí, una cosa sí, así, una sí, plata del pueblo loco. Sí, sí. sí. ¿Sabes qué? Sí, pero entonces ahí lo que pasó con el tema Xioli fue que un tirón de oreja eh, Hay Cristina, hay ¿no? hay ¿no? un hay eso? un tirón de orejas digamos de de decir, bueno, esta te juntás con Moyano, que él estás apuntando a, a, a que ser que pres presidente. presidente. Bueno, mira. Tiki, toca, toki, que... tiki Tuki Tuki tiki puma y te la mandamos a guardar claro. digamos pero que, que es un problema serio digamos porque Buenos Aires depende financieramente de, de, de Nación para, claro. para este tema y el, entre otras cosas la ley de el decreto perdón de emergencia económica que sacó Scioli le permitía también en eh, unos artículos vender bienes eh, que son de la provincia de Buenos Aires para hacerse de caja y con esa caja poder eh, hacer frente y pagar yo ese día ¿a quién se los venderá? Yo te y seguramente a, a, a Scioli social no, yo, no, yo que, es que sí Cabrera como... Aguinaldo ahora me voy a comprar un de sí, la ciudad ¿no cabraste sin problemas? Plata. porque yo estuve viendo comunicados de ADEMI docentes de la ciudad que ah, decían muchachos estén atentos porque no se está pagando yo por trabajo en una también. escuela privada sí. eh, ah, así que ah, los bueno. papás pagan y yo perfecto son gente que no tiene problemas papi y mami paguen la cuota eh. que si no tío Nabu claro Yo les digo. Yo no, no, no, a los nenes les digo, cuando, cuando no le paguen la guinalda al maestro de Nabu ah. aparecen los monstruos del placar así los asusto y. Y claro, y turno, la... un, un, siempre terror, digamos, básicamente de lo, que, de lo que se trata, la docencia. Bueno. Um, así Palabras que bueno, los que, los que coronan el aguinaldo Se pueden comprar algo sí, Se compran un kilo concluye, de carne claro. Trabajan no? para el estado de Palermo, muchachos ¿es el, así? el estado de Palermo es para ¿Eh? Provincia de Buenos Aires, evidentemente no es, no. La, no, no es la meca Bueno, vamos al Palermo de la Semana ¿Qué es una música? ¿El Palermo de la Semana? Hola, sí, no Yo antes vivía, vivía en Crespo Y ahora...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 Para y si me pienso o si quien Bueno, estábamos escuchando la voz del de desaparecido Macrista eh, Otero, que murió hace poco Algunos lo lamentaron Otros La Universal Universal Film de la Noche, Todos, claro, otros claro, no lo lamentaron Otros, otros no lo lamentamos tanto Bueno, la Avenida Corrientes, hoy vamos a rebautizar a la avenida, mítica Avenida Corrientes Avenida de Tango, ¿no? Tiene un poco que ver con toda la historia que estamos llevando adelante En el programa de hoy, ¿no? Vilotado, Innoelita y Noelí, Tango, así que ellos podrían colaborar también con el bautismo. ¿Qué podemos decir de la Avenida Corrientes? Bueno, por empezar. Dale, a ver. Viste que hay, sobre todo en, en Palermo, en la ciudad de Palermo hay muchos runrunes, radio pasillos, radio calles. Uh -huh. Parece que Corrientes, Corrientes, Córdoba también y otras avenidas, Santa Fe. Sí. Pero en este caso Corrientes, se dirigía en el camino hacia la provincia de Corrientes. Yeah. Para salir. vos salías de Buenos Aires. Agarrabas esa e ibas a corrientes. Qué loco. Después tienes que agarrar un poco de cosas más, Fácilmente ¿no? identificable, dimit digamos, porque claro. si Córdoba, Córdoba y corrientes Salen más o menos por la misma ruta. Digamos, claro. No, no bueno, sentía. pero es que está bien, van para el norte. Después tienes te que dividir. Pero, papá, pero, va para ¿no? el litoral No, no, corriente va de este a oeste. No tiene nada que ver. Sí, bueno, sí. ya está, definitivamente entró en la celilitaria sí. el Corriente te lleva de Chacarita en Luna Park y listo. No, si querés, preguntame. ¿Querés saber por qué se llama Corrientes? ¿Por qué? Bueno, porque en el año 1822 se le cambió el nombre a esa calle que se llamaba la calle del Sol. No me gusta tu información institucional. Todo no, Wikipedia, no. claro que todo Wikipedia, no, obviamente, no, mi fuente, yo no tengo fuente como pinincho claro. ni tampoco me formé mucho en, en, en urbanismo y, y, y historia de la ciudad. Pero, ah, no, qué horror. Qué bueno, qué pero en el año 1822 sí, se le pone, se le cambia a la calle del Sol, 1822, era el límite norte de la ciudad en ese momento. Se le pone Avenida Corrientes porque Corrientes fue una de las primeras provincias que adhirió a la causa de la, de la Revolución de Mayo. ¿no? Entonces, en homenaje a esa, a esa avenida, a esa, a esa provincia, se le pone Corrientes a la Avenida. Y ya ahí empezó a tener cierto. cierto renombre la, la, la avenida. Calle Angosta, era una calle angosta hasta el año 1931, cuando se comenzó su ensanche. ¿eh? Que finalmente finalizó en 1936. Es loco lo que pasa con la Avenida Corrientes. Yo estaba tratando de hacer un paralelo con.. Para mí, la, la avenida corriente tiene un paralelo con la vida. Nace en el río, ¿no? En, en un caldo, como todos vivimos en una especie de, de caldo maloliente. <risa> Atraviesa la city porteña, en las primeras cuadras, ¿no? Hasta la, hasta la altura del, más o menos del 700. Donde se transforma en una avenida de desconche, descontrol. Como la vida misma. los primeros años de mucho pizza, moscata, fainada, teatro. ¿eh? Después... Pasando callado se transforma en una zona eh, más, más, más eh, residencial, comercios que yo, atraviesa distintos barrios y finaliza en el, el, el, el cementerio, como todos nosotros. Uh -huh. Entonces es como una larga avenida de la vida, la avenida corriente, ¿no? Es como para pensar. Sí, que es la metáfora de la vida. Sí. Eh, sí. sí, claro. Bueno, eh, a partir de la calle Florida... Que sería el los los 15 años, claro. son los quince años. Entre Florida, claro, el florecimiento de la pubertad. Entre Florida y Callao eso. Hormonas a full. se no. bueno, full. Teatro, cine, librería, qué sé yo. Después se convierte en una avenida comercial. Estamos hablando de una cua de ocho kilómetros, eh, más o menos extensión. Tiene desde donde nace en, en, en Madero hasta donde finaliza, que es en Carita, el Parque de los Andes, en realidad. Eh, de, la numeración va del 1 al 6900. Data, estoy tirando importante. Chula ¿Y tiene, cuántos cruces tiene? 70. <risa> 70 cruces. Bueno, <risa> se, la bautizó, se la bautizó. la Avenida que nunca duerme. Eh, la calle que nunca duerme, el periodista Roberto Hill. Y se hablamos sí, de que, que llamarse Gil, que ser Gil para decir eso? De, de lo que significa, de lo que implica llamarse Gil en Argentina, que no es lo mismo que ser Gilberto Gil. Bueno, ya lo hablamos muchas veces, lo voy a repetir. Bueno, míticos teatros, Astral, Gran Rex. Y también teatros que desaparecieron. El mítico Odeón, el Apolo, el viejo Ópera, que ahora es el Óperasí, lo, lo compró Citibank. Y el Politeama argentino. Rex. En la Avenida Corrientes se estrenó la que sería la primera obra de teatro argentina. De teatro argentino. Juan Moreira. Año... Autor. Autor, eh, Gutiérrez el apellido. Eh, Juan máquina. Moreira. 1886, 1886. Bueno, ¿y saben qué? El primer ferrocarril de Argentina circuló por la avenida Corrientes. ¿Mira? Sí. ¿Iba a Corrientes? No. No, ah. iba, iba, iba, iba hasta de, de Rigobamba. No, creo que iba de... Sí, de Florida a Rigobamba. Era muy breve el, el, el recorrido. Pero, durante la epidemia de fiebre Amarilla... Ese ferrocarril se extendió hasta Chacarita y era un ferrocarril fúnebre. El, el, el, después Fue un tranvía, el tranvía de la muerte. La gente había tres puntos donde vos tirabas todos los muertos boom, y, te pa, y te cargaban y te llevaban a Chacarita donde te prendían fuego, por supuesto. Claro, o sea cargaban. que un poco la gente no, dormía en Corrientes en esa época. Claro, claro en esa época. Te quedabas dormido en el tranvía, acá. Te despertabas en el... No, tremendo, tremendo. Bueno, yo quiero leer una, un breve... Un breve una breve página de una Fuerte porteña de Roberto Art que define un poco el espíritu corriente, ya después nos mandamos a, a contar nuevas anécdotas, o bien a bantizar a Corrientes con un nuevo nombre palermitano. Dice así, Corrientes por la noche, mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos y en guirnaldada de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno, sus amarillos de ácido pícrico, como el glorioso desafío de un pirotécnico. La calle que se quiere, que se quiere de verdad. La calle que es linda de recorrer de punta a punta, porque es la calle de la vagancia, del atorrentismo, del olvido, de la alegría y del placer. Opa. Hay, una, hay otra de ART también, de cuando se ensancha la casa de Corrientes, sí. que se queja y dice que por más de que traten de reformarla, digamos Corrientes va a tener siempre ese espíritu y no se lo van a poder sacar. Sí, Corrientes que igual ahora, digo, después de la tercera mañana se pone muy trash. Sí, sí, Así que, heavy, heavy, heavy. Eh, bueno, a ver, alguna, alguna noticia de Corrientes, Tavo, bienvenido buenos días, días y acabo de levantarme lo uh. uh. que lo peleamos uh. entre todos los pueblos Ven, venís de corrientes, <risa> de corrientes. Sí, sí bajo corrientes y corrientes no duerme eso es verdad corrientes no duerme eso es verdad y por suerte sigue sin dormir sí, sí, debe ser muy buena entonces sí, sí hay cosas como igual Después se y... huele un poquito trash estadura Y sí, se un poco <risa> de trash no, la verdad es que no, además sí. hay dos corrientes hay varias corrientes pero vale, una pues, es no sé si hay un el... no corriente que hay dos corrientes claro, la el obelisco para abajo Claro. Claro. Sí. Otra podemos decir del obelisco a callao. A callado. Claro. Bueno, y no qué pasa? No, no te pasa no que, que a veces estás a, ahí y te todo quiere para arriba se torce a gros. Tengo que ir a, a, a Guerrin y no tengo que ir a decir, "Che, es medio como son como un espejo." Engañoso Las cuartetas yo sé que está del obelisco para el río hace poco me pasaba eso con algunos teatros No sé si Rex estaba de un lado o del otro del Obelisco Ojín con Palermo Palermo 11 Palermo 11, sí, pero ya estaba Perdón, no, Corrientes 11 Corrientes 11, ahí sí Eso pertenece a la esfera de Palermo Inca Sí, atraviesa varios Palermos Palermo Obelisco a mí, la verdad no. es que... O sea, hay que tener una cosa, porque si no, nos vamos a volver locos a la gente. A es una avenida, no es un barrio. Yo le pondría Avenida Palermo. ¿Qué quiere decir? Es más, Palermo Avenue. Avenue. Palermo, Palermo Avenue. Palermo Avenue. Malísimo, Malú. No. Creo que es el peor que tiraste hasta ahora. Me hoy. encantó. Es un histórico. ¿no? Me, encantó. Me, me, me encantó. encantó. me encantó. Me encantó. Me me pasé la noche estudiando para agarrarme acá. Si no te gusta el nombre, listo, perfecto. ¿Qué anto, Malú? Palermo Luz, no, Palermo Luz. A mí está está me gusta la avenida Palermo. ¿Palermo Pisa? Palermo Guerrín Y porque hay pisa, mucha, muchas muchas pizzerías. ¿Cuántas pizza hay sobre la avenida Corrientes? Tendés desde de, de, de la sí. Imperial, en Chagarita. Sí, puede ser también. Sí. ¿Tener de Guerrín, tendés la cuarteta. Okay. El cuartito tendría sí. que estar más cerca imperio, de Corrientes. El cuartito está mal ubicado, que estar más cerca ahí los Inmortales que nunca me gustó Garrin Guerrín Fuertita, o... Banchero Banchero El Banchero original tampoco está ahí pero sí, es la, mal, la avenida es malísimo Pizza pizza Bueno Palermo Pizza Palermo pizza? pizza me gusta bien qué sé yo ¿Moscato Pizza en Palermo? Totalmente No, Palermo Pizza Bueno, Palermo oh, Pizza o sea, Bueno pizza? Quédense eh, Bueno, Palermo Pizza La línea corriente es a partir de ahora Palermo Pizza El que quiera nos encontramos ahí y discutimos cuál es la mejor Para quédense, mí la mejor ah, ¿Cuál es la mejor? Ya lo discutimos ring, esto. ¿sí? Discutimos. La, el, el, la de Musa. Oye, el cuartito. El el ring. El cuartito. El cuartito. No, el cuartito musa va diciendo para abajo, ¿eh? No, es tipo, para mí la cuarenta rellena el cuartito. No. Igual al final que salsa blanca de las cuartas. Eso, la eso no es pizza, no, no, eso no es no, pizza. Eso no es pizza, es una carta. Tradición, Esta discusión va a seguir, pero ustedes quédense escuchando la colectiva que viene el festival de Quilescano. Transmitimos desde ahí el Festival en Homenaje a Kiki Lescano, recordando el asesinato y pidiendo justicia por Kiki Lescano y Ezequiel Gracias. Blanco. Eh, buen fin de semana para todos. Nos vemos el sábado que viene en el Palermo de los Simios. Gracias Cabo por venir. <risa> <¿Qué dice eso? risa> El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba estaba el orangután reciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana, y la orangutana. Y De pronto el orangután le dijo a la orangutana, le encanta el orangután, le dijo a la orangutana, termina ya tu anana, te invito a pasear el día el orangután, y la orangutana, el orangután, y la, orangután, y la, orangután, y la orangutana.